este 25 de mayo, buenos días. Ay, creo que ahora tenía que hablar a la cortito. ¿Hoy? Sí. Sí, creo que tenía que hablar a la corte. Sí, ¿Por qué pues, no habló? Ya, ¿por qué? Estamos al aire, ahorita ya no lo va a hacer. No, porque a ver si me ocupaban. Creo que toco las 6 de la mañana, que güey? No, pues tú leí, acá ya son las 7 señor. Sí. Eh. Ay. ¿Está preocupado? Sí. No pasa ah. que le den un una, ¿Cómo se dice? Una perra orden de arresto al rato. No, no, no. Señor que... sheriff, aquí está. Este es una. Como un, un, una multa de como tres mil dólares algo así ¡Cállate, vale, no, ah, bali! Bueno. pues, por el bali! Ay, yo la otra vez que vi mi corte dije, ay, no, prefiero pagarlo que ir allá como estúpida No, tienes que hacer parte del sistema no, no, ¿Cuánto pagaste? No, yo dije, eso decía, que si no vas, tienes que pagar una multa de no sé cuánto, como no, 2003, sí no, quiero, no, por, dos mil, tres mil. Mil. Yeah. Oh, no, no, yo, yo sí voy. quiero ir. porque pues sí quiero ir. Es que luego uno quiere todos los servicios. ¿Y qué tal si comprar? lo agarran en un caso que... Pues que ni de... modo, no, yo dejo de venir a la radio, yo quería papiros, pues ni modo. Señor, bienvenido, me acompaña Giselle Bravo, me acompaña el chino Alayre, y me acompaña Saís García Solizo, y en los controles la Ferrari, fíjate. Sí. Eh. Y andamos Qué cosas Qué, agust qué agusticidad y Ahí andamos fíjense. Bienvenidos a Notiche Hoy tenemos harto Pero miren Y no haga movimiento Lo que estamos comiendo ahí, el... no, no, es, no, no es comida es, es café Es una lata Una de café Pero sí se escucha Qué Me bueno escucha. Que, Para que vean que estamos en vivo En vivo el café está favor. recién hecho ¿Qué tiene? ¿Yo les digo algo a ustedes porque están ustedes tomando café? ¿Es que no? Están a gusto? Déjenos a mejor, ser, comiendo. dígale Ay, Yo no les digo Como cuando me reclaman porque no vengo Cuando usted falta trabajar, yo voy y le digo ¿Por qué no voy a trabajar? No, aquí es yo no, pues no sé Cuando se bien. va de vacaciones, nosotros le reclamamos enojo. Ay, ¿por qué se va para México este? Va eh. a ver. No, ¿verdad que no? <risa> Señor, Señor, hoy tengo una noticia Con la que vamos a empezar el día de hoy oye Tiché! Ahora sí se destapó, ya es un hecho, ya es oficial de Santis contra Donald Trump por la candidatura Damn. del partido republicano, también. <música> Donald Trump dos. No, no va a peor, creo que la, la CDC alerta de brote de salmonela en seis estados de Estados Unidos, les tengo todos los detalles, además... <música> Escuela en México prohíbe que alumnos lleven corte de cabello estilo peso pluma. ¿Cómo? Ahorita Ajá. le cuento. A ver, sí. Sí, también. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa onda. Ahorita le cuento. En los deportes, el señor Agapito Padilla nos habla de la final del fútbol mexicano. Y más. Y en los espectáculos de icónica y emblemática Tina Turner oh, nunca me invitaron a Jaripeo Sin Fronteras, ni he recibido ningún apoyo de mi familia declara Majo Aguilar sí. se verán en fiesta escolar en Miami Shakiri Piqué las caras volarán pelos, le tengo los detalles comenzamos, esto esto esto es noticias buenos días señor seguro que Majo Aguilar lo dijo en éxito, sí, ¿no? Señor. Sí, señor. dijo las cosas como son, y cómo son Pues que ella nunca le invitaron a ser parte de Jariposas sin Fronteras, nunca ha recibido la invitación. Y ella dice que nunca ha recibido apoyo de su familia para dedicarse a la música. Se lleva muy bien con ellos, pero ayuda para la música no, no me han dado. Y canta muy Qué chido. Fuerte. Cuando lo tuvimos aquí. Y es está agradable. Y está, está guapa. Guapa. Bueno, pues. ¿Qué no se de gira pues que, con Ana Bárbara? Sí. ¿Qué sí. pues perro? Ahí, ellos son su familia. Y aparte, pues, son sus tíos, ¿no? Que es... ¿He dicho yo? No, no, no. Yo más, tú tú eres, A ver, a ver, Dile, uh, ¿sí? yo soy el vínculo. Ver, yo solamente soy el vínculo. Yo no. no soy la información. don kill de messenger. Yeah, yeah. tiene It's razón. Excuse me. Sí. You are right, you ¿Se right. enoja con él como que, sí, sí, sí, que como, dijo? Como si yo, no sé, sea, yo... Yo declaré, no, no sé yo. Estoy <risa> pensando en voz alta. <risa> yo amo, mira, amo, adoro a Ángel Aguilar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿Qué dije? Me da boletos cada vez que, Como ridícula, no, que, que te ¿Como ridícula? No, ridícula, ¿cuándo güeyes? Ah. Señores, vamos a empezar el día de hoy ya con Notiché y con la noticia más importante del día. Sí, una noticia que estábamos que estábamos diciendo cuándo irá a suceder. Señores, ya sucedió. Y esta es la noticia más importante y probablemente de todo el mes de mayo. Nos vamos hasta Coahuila, donde prohíben el corte de peso plumadreco. Sino... <risa> ¡Ay, no puede ser, viejo! ¡Ah, es no, no, no, lo de De Santi. Es neta. Es de De Santi. Señor, okay, pues pasó? me equivoqué. ¿Qué, pues me ¡Señores! El gobernador de Florida, el republicano Ron De Santi, oficializó en un video la candidatura para competir en las primarias de su partido para ser presidente de los Junarys State. Y va... Pues dejen ustedes de si contra la administración de Joe Biden... Primero, para empezar, tiene otro oponente ahí dentro de su mismo equipo, que es Donald Trump. Drop. Nuestra frontera es un desastre. El crimen infesta nuestras ciudades. Así lo dijo el gobernador. El gobierno federal dificulta a las familias que lleguen a fin de mes. El presidente se tambalea, dijo DeSantis en el video. Soy Ron DeSantis y me presento a presidente para liderar nuestro gran regreso estadounidense. En este video destaca a Florida, donde dice que eligieron los hechos sobre el miedo, la educación sobre el adoctrinamiento, la ley y el orden sobre los disturbios y el desorden. Mantuvimos la línea cuando la libertad Dependía de un hilo, demostramos que podemos Necesitamos el coraje para liberar Y la fuerza para ganar, así dijo de Santis En este video, su lanzamiento En un... Ah, qué tocedera aquí que la asignada, ¿vale? No tengo prendido el micrófono Usted cállese ah, bueno, ¡Oh! Ya llevas dos días que andas bien enojado, ¿vale? No sé por qué en este... Eh dos ya si el micrófono y le estuvieron tosiendo en la noticia así. ¡Ah, ah! Le... pero no van a oyendo usted. <risa> ya sabía que estoy para decir algo, dije, ahorita más decir algo. Pues, eh, en este espacio a través de Twitter, este pues ven pues pues subí el video, ¿verdad? ya hasta me exalí yo de acá de bien perrón que iba. Eh, se dice que se sobre se sobrecargó el Twitter de mensajes eh, sobre el lo que generó el video. Eh, y pues como que era que sea ya Donald Trump respondió sobre la candidatura de Ross DeSantis publicó en su red social eh, que se llama Truth Social, después de que DeSantis lanzara el video dijo, su cuello es demasiado grande escribió Trump, también ha publicado dos videos burlándose de DeSantis eh, Donald Trump, o sea que entre ellos van a volar pelos tira, ahí anda. entre ellos, como que era que sea yo sí creo que DeSantis le va a ganar a Donald no, Trump yo también creo que DeSantis, el problema es que DeSantis okay. también habla de que todo está mal, donde yo no veo que Florida lo haya dejado bien Si quiere hablamos de Ay, la pobreza... No, pero por... pues, pues, pues, pues te, te, yo no tengo datos como para... para ¿Cómo se dice? Pa... No, yo no tengo datos, pero no tengo dudas. Tampoco diría un sabio maestro medio alegadón. Irá, pero no sé, la mucha raza le aplaudí lo que ha hecho en la Florida de Santis. ¿Qué? ¿Cómo qué? Bueno, yo no estoy diciendo que esté bien o mal. Le aplaudí lo de lo de los lo de Cihali que ha hecho, pues. Sí, te, ser antimigrante está de moda. Porque obviamente son más los haters que los lovers de los inmigrantes. Y no se ponen a ver la fuerza laboral que representan en este país. ¿Y cómo mueven al país? Correcto. Bueno, vale, está bien. Y yo lo que digo es que ahí se va a poner de peso el kilo entre ellos dos. Yo pienso que sí se van a eschongar, machín, viejo. Se van a sacar todas las las este, las, las trapos al sol, la los trapitos al sol. Ojalá. Y la cosa es de que eso también puede ayudar al otro partido a saber pues que entre ellos se peleen, ¿eh? tú nomás de afuera estás, ¿eh? sí, sí, sí, el que escupa primero gana, sí, sí, para que entre ellos uh -huh. ¿Quién sabe? Ahora sí vamos contigo Giselle Bravo, bueno Porque ya nos han de escuchar la del peso, la del peso pluma ahí, y ya sé. Bueno, la CDC eh, o sea, la, los centros para el control y la prevención de enfermedades están investigando el caso de 18 personas enfermas por salmonela en seis estados como California, Idaho, Missouri Oregon, Utah y Washington donde dos de ellas fueron hospitalizadas pero no se han reportado muertes en relación con el brote. Lo que sí se sabe es que entre el 27 de febrero y el 2 de mayo de este año las autoridades de salud pública confirmaron 18 casos de infección por salmonela en estos 6 estados Esto lo acaban de informar el 23 de mayo. Mientras tanto, las investigaciones de brotes federales y estatales revelaron que al menos la mitad de ellos informaron haber comido masa cruda para galletas. Hola, oh, ¿Cómo se llama? Dog? ¿Cómo se llama? Uh, cookie cookie dough. dough. Cookie dough, ya, yeah. de la cadena Hay la pincarías. nieve de cookie dough, está Papa Murphy's. Entonces dicen que eso fue, que los síntomas empezaron ya poquitos días después de que la, la, la, la este, la comieron No te quemes Ferrari ¿Por qué? Porque, don Cheto, ay, la nieve de Kuki está muy buena Y la Ferrari luego luego, ah, sí, está muy buena, estar <risa> buena <la> cookie, no. <risa> no, Pero no, cómprate los chiquitos, los de Benning Jerry tienen uno chiquitito así no, si le voy a entrar le voy a entrar bien <risa> bueno, según autoridades, es probable que el número real de personas enfermas vaya a ser mayor, señor entonces Oye, están no salmonela porque verás, que mal ando yo de mi panza ¿la ha comido cruda? <risa> <risa> ¿esto es no para salir o para son cheto? el cuquido o sea, ¿el cuquido? el cuquido no no, el cuquido Pero... no pues el comido niñevi de cuquido La Ñevi. Nieve. nieve. Sí, pues la Ñevi. No, no, nieve no, es Nieve, con N. No es con Ñevi. Nieve. No es, nieve. No, no, es con N. Nieve. De niña. De niña. De nieve. Nieve. nieve. Nieve. Nieve. Bueno, si usted comió estos y tiene síntomas de diarrea, fiebre y calambres estomacales. Pues eh, yo tengo mal... todo eso. Ah, por eso. Anda en salmonellado. Anda en salmonellado, quinchipari, guachimac. Es de la marca eh, de la pizzería Papa Murphy's. Ah, no de la papayón. Sí. No. Vez, papayón, papayón. ¿Usted come papayón? Sí, sí, papayón, sí, papayón. Sí, no, es que me quitaron el papayón, tener unos bien cerquitos de la casa un papayón, no papayón. Yo quiero mi papayón. No, neta. Qué terrible, Papajón. Papajón. Hermes, papajón. Yo también. Ay, ay, ay, ay papajón. Sí, ay. me lo quitaron, ¿vale? Estaba viendo. ¿Aquí te gusta el papajón? No, no le gusta él, no. No come gluten. No come gluten. le gusta el hirucisa. ¿No? ¿El hirucisa? Papajón no tiene gluten free. Pero me gusta mucho el, el papayón Porque pero... jugos... No Solo que en jugos, güey Solo que en pintura, güey <risa> no vale. Ay, qué manchado Bueno, está bien Qué lido, César no, no Soy gusta. muy fan no no, A mí no me gusta A mí, ¿sabes, ¿sabes cuál me cuachalengaba? Ahorita vez me lo quitaron El pizza hot A mí no me gusta el pizza hot ah, pero está, está, está mejor round table Que pizza hot El round table, pero no hay cerca de la casa round table Ay, yo, ay, ay, ¿sabes? Tirenme ¿Sei cuál no me gusta? ¿Cuál? La Domino's vale. No, no, no, no ahorita no. no, y, y en la casa sí les gusta me... la Domino's. A mí no me gusta la Domino's ni la Leo Caesars, ni la A pizza mí, mí Leo Caesars sí por barata, cuando dices que el pizza órale güey. Órale Arratas, güey. Matás eh! por... quince. Pizza, pizza. pizza. <risa> Órale, qué eres, pa lo no. que te comien eres bien oh, cosa. No, pero si sí les gusta hasta sí, sí les gusta. Eh, un dillorno, sí, un dillorno en el horno, órale. Vamos, no, <risa> dillorno. Dillorno, ay, ¿cómo? qué fresa eres. La dillorno. La oh, la dillorno, la no, en las marquetas de... allí en los en el Desi. En el Yo no ay, oh, qué fresa. Te lo juro. Mira la Mira, tú vas a la marqueta, okay. te vas a la Frozen, ¿al supermercado? Food. ¿Sí? sí, pues, vas a la Frozen Food, a la las con congeladas, ¿sí? Y ahí vas a ver D'Giorno, la D'Giorno es la más no, vendida, no. la D'Giorno. Sí. ¿Pero qué ha sido? Diga la verdad. Sí, yo, a mí no me a mí no me disgusta pizza de supermercado no no, no congelada. Oh, yeah, oh my God. Ya nada más pones 12 minutos en el, en el horno a 350, ¿no? 325. Esa. No. esa o la Red Baron son las Ay, populares. No, no eso, no. Ay, Ay, perdón si te ofendí, bella flor del jardín. La cara, cara pura frescheta. ¿Tú pura qué güey sigarras entonces? Fresca. ¿De dónde? A ver tú, para comer pizza, ¿de dónde, güey? La, la. Hay dos opciones. Ay. La primera. O sea, Ay, tan gorda. Ay. Cara, me deja preparar, pido y. una pasta gluten free sin queso en Domino's ah. Pizza. Porque ahí me la pueden mandar sin queso y cuando llega, yo la meto al horno con mi queso vegano. Alá, que nunca trabaje en Domino's porque nomás que sepa que yo te agarre esa orden, güey. Sí, sí, Eso. <risa> a saber. Es, es, esa es, es una, una opción. Chiva, la, en la, queso, la otra opción Ay. es que en Trader Joe's venden la pasta en sin Trader pizza. bien vende la pasta y yo la hago. Ah. como la pasta? O sea, ¿venden la pasta de pizza? Hay el, el pan. Uh -huh. ah, si lo venden. La masa. Sí. ¿Pero gluten free? Uh, y entonces y a la es gluten free. Vale? Bellísimo, señor. A, a qué sabe, sabe? gluten free? Como a como a así como a cardboard, como a, cardboard. Co, como a ¿Cuál es huamuchi El huamuchi hay, hay dos pamuchis, huamuchi dulce y guamuchilogón, uno que no sabe a nada, está muy ogón. no No tiene como azúcar. Ya, como que no está dulce el, el fruto. No he probado ninguno de los dos nilguamuchis. Ah, he y Otra que se, se va por perro norte. Y... A mí sí me gusta cruz, no me encanta el, mío, el, el sal... cauliflower. Pues estar allí, Gisell, y ahí hablando de pizzas. Pues súper, una pizza super mind blowing en Italia, en Italia. Super sigo y fui a Roma las pizzas no son redondas, nada que ver. Son cuadradas. ¿Puedes creerlo? Sí, claro. O se tiene una coliflor, de coliflor que está pero súper rica, güey. Y es baja en calorías. Y es baja en calorías. No, pero yo no puedo. No soy seguro acerca de coliflor ¿por porque yo soy de gluten, glutano, ¿cómo se dice? Gluten free. Gluten oh, no. free, glutoso, que sea que jueguen. Eh, no puedo. Celiaco. Soy celíaco. Sí. ¿Celiaco? ¿sí? ¿Qué naco nombre? <risa> no, si no sea, me llamo celíaco. Soy celíaco. Me llamo Santiago, pero soy celíaco. Pero dime, Santi. ¡Qué perra vergüenza tenerlos aquí! ¿Por qué? ¡Vamos contigo, chino! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra de ¡El peso pluma, ándale! ¡Compas! ¡Ya no quiero esas greñas! ¡Aquí en esta escuela! Así es, los estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mejor conocido para toda la perrada como el Conalep. <tose> pues sí, la verdad, hasta lo diste, Franco Escamilla. Eh, el Conalés de San Pedro de las Colinas, Coahuila, tiene prohibido llevar a los, a los estudiantes corte de cabello estilo peso pluma. ¿A por qué andan haciendo como...? Pues sí, yo no sabía. La polémica medida fue establecida a petición de los docentes. Dicen que, claramente, si tú llegas con corte de cabello estilo peso pluma, no vas a entrar a la escuela. ¿Y se tiene de mal el corte? Pues yo creo que ellos dicen que no está chido. No, no, no, no. Están tomando, por ejemplo, lo de Nayarit. En Nayarit también profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores también pidieron a las autoridades prohibir canciones de peso pluma. Porque esa música, entendido. este, según te, te lleva al uso de drogas, sexo desenfrenado y ah, violencia yo la oigo y no tengo nada en eso no, aquí. Ya sé. ya sé. Sí. Pero entonces el Conalep Ay. también está por ese lado. Si traes corte, peso pluma. A ver, oh. vamos por partes. Dijo ya que el destripador. Cuando yo recuerdo... Yo remember de school, si tú tenías de 40 años para abajo, tú no podías ir con greñas a la escuela, ¿eh? tenías que ir más en las peluquerías tenían el corte escolar. Que o sea, era, tú llegabas y llegabas y te decías al le decías al peluquero, escolar y ya sabía bien que era casquete corto. Casquetito corto escolar. Casquete corto, no puede no puedes hacer no pelo largo ni no. No, peinable, pero de casquetito corto. Ajá. Okay. Ahora ya no ya no hay uniformes, todavía uniformes en el CONALEP. ¿Quién sabe, okay. No sé. Bueno, pero antes era uniformado los chiquillos y todos con el mismo corte de pelo. Lo correcto. Ya como en los 90s ya se empezaba a día la raza ya pensaba se unos que con pelo largo y que otros así na, y, y no se les se les decía que no llevaran pelo largo. A lo que voy es a esto. En cuanto a las reglas escolares, no se me hace raro que prohíban cierto pe, cierto corte Pero por otro lado, ¿qué tiene de malo que la raza se quiera peinar como como su artista favorito? ¿Qué tiene? Peso pluma, trae un corti que ahorita se está haciendo moderno. Pero ese corti ya lo traían los gruperos de los 90. Voy 80's. a decir algo muy fuerte. Me gusta más su música que su corte de cabello. No, porque volvió a traer el, el, mo ese, yeah. el mole de regreso. Ay, no. no, yo también prefiero su música que su corte de cabello. No. Pero volvió a traer el mule de rey. Eso ya lo traía ya los canta, los cantantes de, de los gruperos antes. Sí, parece el niño de String Stings, no, hombre. Sí, de aquí un... Ahora, eh, le, ¿puedo hacer ah, una eh. pregunta? O sea, ¿en qué les afecta a las escuelas el cabello? Las Tú, preguntas? guacha, busca fotos de qué? los temerarios en 1992 ah, y así ah. lo traen. Sí, ya sé. Peso pluma. En Texas, el mule ah, que sí. usa mucho, Ajá. entre los morros latinos, el mule... Los americanos también los traen, mucho eso. Sí, los, eh, una, no, no sé por qué. No, como el taco chocón. <risas> Uso, man, tonto. A te gusta, Vali. <risa> todo <risa> todo <risa> lo que <risa> tenga que ver con pelo, nada te gusta. No <risa> <risa> tiene. <risa> oh. No, no se No, no, nada. no, estaba, no, no chido. Se reconoce. Mira, Vali, ¿sabes cuál lo más curioso de ti? que sí, compas, de compas. Espero mis palabras. Compa. ¿Qué le parece eso? No que tú criticas el pelo y la mera neta, cuando tú lo tenías, traías el pelo más perro básico del mundo. Pum. Está bien, pues. Salía uno con rayitos, pues se, los se los ponía. Salía uno con pelo chino, chino, se los ponía. Sí. se Estaba pegando el pelo lacio, se lo, se lo laciaba. Estaba pegando el pelo quebradito y con una argolla se la ponía. Eras tu seguidor de... ¿Cómo se dice? De masas. De masas. No de ah, más borrego, rato. un borrego, sí No eras borrego, no te quiero decir así Pero sí, eras seguidor no, ahorita, de lo que pegaba en ese momento ah, claro. Ahorita los, los morros, morros están se pegando se No puedes se seguir lo que pega porque ya no tienes pelo pero... No, pero el morro está siendo morro como tú Juitis. Ay, está bien Ahí está. Yo reconozco y lo está bien Pero no, es, o sea, si a mí me preguntan No, no es estilo, no está chido, no, está chido, no sabe si chido no, no, Que no, mí, no me gusta, vale. a mí no quiere decir que no lo es malo sería que a tus fori Te gustara, trae el de sí, La industria del amor Digo de peso pluma No lo mismo iré Y el, luego y luego se queja ¿Por qué? El pelo es y es Grupero No es mal rollo, es grupero, es y corte Es grupero. Ahora antes tenía su, su pelito así más fresón Porque cuando era niño así que todavía no se Ajá, desborda, sí, sí, Lo sí, traía se lo normal Pero ya, pues ya ahora <risa> Chido. Es un vato. Y dieron noticias o Comerciales sí, de citas. Sí, dimos, dimos <risa> noticias Y hablamos de todo. Regresamos con Los espectáculos. No. no. Digo, con los deportes. Hoy la final Tú. Ey. Si te Quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras. Compa. Tito Padilla. En Don Cheto al aire. ...que se encuentren exactamente partidato hoy... ...partido de ida de la gran final de la Liga Mexicana... ...en el Volcán... ...Los Tigres a qué horas... ...siete de la noche Don Cheto... ...por favor... ...te lo ruego... ...te lo suplico... ...se ocupa de su inteligencia, velocidad, estrategia... ...no se vaya a dormir... ...Kivas visita a los Tigres allá en Monterrey... ...a las siete de la noche tiempo de Los Ángeles. No me digas que es tarde, no, vamos a no, estar no, allí es muy al pendiente, atentos, al primer tiempo me lo voy a aventar de bien a bien, ya después les digo bye bye. Yo les sigo, digo, yo el segundo tiempo yo lo agarro, me hago responsable por el segundo tiempo. Tito Padilla, pues también eh, los de la Chivas, miren, lo que eh, ahorita, ahorita Ajá. anda, anda a la raza, nosotros estamos pecando de una situación, como Ajá. la Chivas ya tenían rato y le ganaron al América, se nos olvida que tenemos enfrente a los tigres, Tito Padilla los tigres que vienen jugando muy bien desde que entró simbol ya los levantó los hace golear los hace jugar este a uh, la verdad laines despertó así milagrosamente despertó y ya entendió cómo jugaba cuando estaba con el América este todos los todos los sigres en este momento yo sé que están por algo yo sé que está está este los tigres es una plantilla de las máscaras del México pero también del otro lado tenemos al que llaman genio, y no lo digo yo, don César, no lo digo yo, lo dicen todos los jugadores empezando por Pocho Guzmán, por El Pollo, dicen que el señor pa pa Paunovich es un genio y él descontestó, no, no, no, yo lo único que quiero es darle esperanza a toda esa gente que ya la tenía perdida. ¿Qué le parece? Mm, tito Padilla, no, no hay que convertir en genio a Naimi todavía, pericen, hombre, porque hay, ya hay como nos encanta luego, luego hacer ídolos de barro. Los hacemos <risa> Digo, luego, luego, y los vemos y un ratito, y luego nosotros mismos los quebramos, los mismos que los hicimos. Eh, eh, eh, si nos encanta nos encanta. oye Tito pues bueno también los Tigres traen un gran equipo así que se va a, a poner buena, buena esta equipo. final yo no esperaba que esta final se diera yo lo dije de, de, cuando me preguntaron dije no pues yo creo que América Monterrey como mucha raza pensaba Pero, pues, bueno, ¿Sí? se dio esta otra ¿Sí? que también está igual de buena, igual de interesante, y, pues, ahí, ahí estamos como que era que sea, Tito. ¿Qué más, hijo? Perfecto. Tenemos, este, el día, de, el día de anoche, el día de anoche, por la noche, dijera, por ahí, el miércoles, se a conocer ya, es un hecho, ¿no es cierto? La selección mexicana y la selección de Guatemala, bueno, más bien, la selección de Guatemala anunció que llegó un acuerdo con la selección mexicana de jugar un partido amistoso previo a la Copa Oro 2023 será el 7 de junio, ya es un hecho, de junio nocheto en el estadio Kraken de Mazatlán ahí se jugará un partido previo a lo que será para todos la Copa Oro y también previo hay una preparación para la selección mexicana de la Copa Oro y de la Liga de las Naciones a semifinal donde se medirá acá en estado, acá en Nevada en las Vegas Nevada en el estadio Rose de los, re, de los uh, Raiders pues, se el este próximo junio 15 de ¿sí? conmemoración. ¡Oh, Tito para allá, mira a todos otra vez aquí, la, la, sigue la, ¿cómo le dicen la mole? ¿Cómo le dicen? Los mole. -tour. Los moguegos partidos moguegos. Digo, señor Tuca Ferretti. ¿Qué más, Tito? Ya, se, bueno, yo, ya para cerrar, le quiero recordar a usted y a toda la audiencia que el día de hoy este estarán los nagues sentados en su sofá mirando contra quién se midirán. Será el Jid de Miami que va liderando la serie tres juegos por uno, o aguantará todavía y seguirá peleando los Celtics de Boston, ¿a qué hora? Cinco y media de la tarde, quinto juego Don Cheto, quinto juego Miami contra Celtics, cinco y media de la tarde. Buena, buena este esta final del este, Don Cheto, ¿eh? Bueno, muy buena esta final del este. Sí, ayer, cuando ya se pensaba que iban a barrer también los del Jid Los otros de Boston dijeron, no por los señores, seguimos con vida y, se y vámonos reyes. No somos los Lakers. Dí. No somos los Lakers, <risa> que nos barrieron 4 a 0. <risa> Tito, muchas gracias, hijos, tus redes sociales. Tito Padilla, 7, 4, todos juntos en su espacio, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante formación deportiva. Yo me voy, me voy a romper, me desaparece con Digo, ¿fugá? Deportes, Tito Padilla. Regresamos con los espectáculos con Zahid García Sol. ¿sí? Está fría la cabina, ¿Verdad? Ay, sí. Está eh, fría. Abráceme, Méndele. ¿no? Ah, yo no. Ay, está Ay, bien no. frío. Qué capachoncito. Hombre, yo qué no, qué no no, no, no. Experimentado periodista que ha trabajado para las principales cadenas en español. español. Y terminó tanto aquí los espectáculos. La información de La Farándula con Zahid oh, García en Don Cheto al Aire. ¡García Solís! ¡Ahí, García Solís! ¡Rá, rá, Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves, jueves de perdernos el asco. ¿Cómo está mi gordo chiquito? ¡Ay, bien sabrosiado! ¡I do it fine! ¡I do it fine! ¡To be honest with you. Señor, <risa> la, el mundo de la música, el mundo del entretenimiento, la televisión, la cultura pop está de luto. La llamada reina del rock and roll, Tina Turner... Falleció este miércoles 24 de mayo en su masión ubicada en Kushnac, cerca de Zurich, en Suiza. o oh, vivía en Suiza, Tina Turner. Así es, señor, a los 83 años de edad. ¿83? No, pues yo la recuerdo ahí en los 80. Eso le a preguntar, disculpen mi ignorancia, pero ¿qué tipo de rolas cantaba ella? O sea, Tina Turner cantaba la de este, ahora verá, la de esta, ¿cómo se llama? La de este, la de... Eh... What's lot to, got to do with La, la, got to do. la de Jarro con no. Ashanti No love. Es este La de what to do, what to do with you Esa pues, esta La de what to do Si, eh, pero tu la conoces en la versión Cover, nueva Estaba los pelos así na sí, Como la, la Ferrari la... <risa> Pero <en> los 80 <risa> No <muchas> ya <muchas> No, esa cantada esa, cállate ya, ya salí, por el amor de Dios, mira <muchas> cómo se pongone a mi amiga. y tú es tino turnover. <muchas> tú. <Tino muchas> <fiendes> turn <muchas> okay, dude. Señor, la verdad es que eh, fue un ícono, definitivamente una de las grandes y que estaba cáncer ella, ella había pedido hasta lutanacia Sí, a ti De todos los dolores que sufría Y de lo mal que, que estaba eh, Pues sí, ella había pedido que, que se le aplicara la eutanasia Más de 150 millones De discos vendidos en el mundo Híjate. 12 premios Grammys Híjate. Una completa leyenda Tina Turner, que descanse en paz ¿Qué EPD? QEPD de? -e e -de. -e -de. -e -de. Descanse que en paz, paz descans Maritena ¿Qué más? Por otro lado, oye, Cheto. no haya no le compusieron la Venganza de Tina al corrido este de la Venganza de Tina no no, no era para ella porque no. ya ves la Venganza de Tina este hoy. No la la de que cantaba que Joan Sebastián no, la Venganza de Tina no era Patina Tórnida. No. Bueno, ¿y qué más? La hija de Antonio Aguilar Junior, Alias Majo Aguilar, acaba de dar una entrevista el día de ayer don Cheto donde dice que todo lo que ha hecho ella en la música ha sido sin ayuda de su familia, eh. y en general digo que a ella, a diferencia de a su padre, a ella nunca la invitaron para formar parte de Jaripeos Sin Fronteras, y que las cosas se tienen que decir como son quiere mucho a su prima Ángela, a su primo Leonardo, y a su familia, a su tío Pepe, a su tía a todos, los quiere mucho pero, aclaró que nunca ha recibido apoyo de ellos. Cuando eran más jovencitos grabaron videos, de hecho grabaron un video con la, con, de una canción de una bárbara, te busqué yeah. juntos, pero ya en, en cuestión profesional, no nunca le han invitado ni a abrir ni a presentarse, y lo dijo no en el sentido de reclamo ni de algo. Le preguntaron, oye, ¿y tú por qué no estás en Jariposa Sin Fronteras? No me han invitado, ¿qué dijo? Uh, a ver, a ver, no, no me han invitado. Y mm -hmm. la reportera se quedó así, como No, no, no, así, las cosas como son, no he recibido invitación, sí, yo pero... nunca he pertenecido ahí porque no me han invitado Pues no, pues... Pues no están mintiendo o sea, Y dijo, no, no lo dijo en mal, mal plan, uh -huh. no lo dijo como la neta del planeta, los quiero mucho, pero hay que decir las verdades que no, no estoy porque no me han invitado Exactamente sí, sí, sí, les... Quiero pensar que es ahí, nomás no me gustaría que... Que pusiéramos nosotros allí Jiribilla donde no la hay. No, no. no ella tiene muy buena relación con Ángela, se lleva muy bien. La cuestión es que yo sí creo que no quieren en bajo ninguna circunstancia pues relacionar la carrera de Ángela con la de Majo porque al final del día sí son competencia dentro del mundo de la música. Pero y si aparte es una un evento pues de ellos, familiar de ellos, pues se ellos allí. Pero el papá de Majo sí está sí en Jaripeón. ¿Oh Sí, sí. Pues es de los que abre Sí Claro señor, lo acabo de ver Bueno, Mis lo he visto en ¿no? cantidad de veces Y está ahí don Antonio yeah. Aguilar Jr. Por supuesto que sí Está en su caballo y canta muy bien. Yo siento que eso es más por cómo la prensa diario hace comparaciones, güey. También nosotros como público diario andamos comparando. No, que esta canta mejor. No, que esta tiene esto. No, que esta otro. Entonces yo siento que a lo mejor tratan de no vincularlas para que no haya ese tipo de cosas. Si ellos se llevan bien, pues para qué, güeyes? Majo canta muy bonito. Tiene sí. un tono de voz muy parecido de su abuela. a ángel. La verdad es que las canciones muy buenas. Lo único que no baile. ¿Qué? Ay. Majo Aguilar. <ríe> ¿No baila? No, es que la, no la has visto en los videos Pero se pone a... Está cantando un así de mariachón, así clásico Y se pone a bailar así como con las patas abiertas Así como, uh, uh, uh ¿Ay? Como y... que no va el baile con la... No, como oh. que no va exactamente con las cortinas Oh, guau wow. No sabía. No, pero pero muy bonita, canta muy bonito y la verdad es que va forjando su carrera poco a poco. Cada quien a su paso y cada quien ¿Sabes también quién eso? va forjando? Yeah. Uh, encarnación ahorita va forjando <risa> va con un compañero Carva forjando <risa> eh, su carrera. Okay. No tú. Eh, eh. Fue trabajar Encarnación hora, ¿eh? Ay, ah, ¿ya tiene ¿Ahora? trabajo? Trabajar ¿Y ¿Qué trabajar? güeyes lo agarró? ¿Quién lo, lo contrató? Lo, le, que fuera Dios. a ayudar Y no sé a qué güey Y se dijo, ¿eh? Señor has mirado a los ojos ¿Después de cuánto tiempo Sin trabajo su hijo? No, sí trabajaba aquí, allá Por ejemplo, no, nosotros no Estuvimos no. mucho Lavaba, lavaba su traste Onde comía Trabajo Eso sí? no es trabajo ¿Ya? Le decía, eh Pásame la leche del refri O sea, cositas, pues Duras, ¿verdad? ¿Duras? ¿Qué más hay? Ay, no En ningún trabajo ha durado ese baquetón más de tres días, señor. Ah, baquetón. Baquetón. Sí, sí, sí. Para ofender a la familia nomás yo. Anda. Eh. Nadie no, más. ¿sí? No, mire, a mí me cae muy bien encarnación, pero es vaquetón Dice acá el amigo Alfredo Vargas que por qué hablas como borracho amanecido. ¿Sí? Borracho amanecido. No, como así, como... No, ¿Cómo así? ¿Cómo? no, no, no, no. ¿Qué más? Por otro lado, Shakira y Piqué, señor, volverán a verse las caras en Miami, mm. lo harán la próxima semana. Mm en un evento escolar, justamente el jueves y el viernes en Miami, okay. donde ya confirmó que va a ir a ver a sus hijos al primer festival escolar. Oh, ¿van a bailar el ratón vaquero o qué? No, no sé tue. qué van a bailar, pero van a ir, va a ir a verlos al primer festival oh. escolar, ya confirmó, se va a quedar en un hotel muy cerca de la escuela, porque obviamente tuvo que dar todos los detalles, y va a verse las caras con Shakira, los dos va, los dos ya confirmaron que van a llegar a la escuela. Evidentemente se va a llenar eso de prensa, evidentemente va a estar ahí. La cuestión es que Shakira ha puesto muchas reglas como el hecho de que los niños todavía no convivan con la nueva pareja sentimental de su papá, como que él trate de ser más disimulado con su nueva vida por el por el bien de los niños, pero por otro lado, Shakira lo saca en un video y pone al equipo legal de Piqué patas para arriba, queriéndole alegar el rollo de que no pidió permiso para sacar a los niños y facturar con ellos. Aunque Shakira dice, si el dinero es para ellos mismos, qué y ellos qué lo quieren hacer. hacer contra divorces, tener ¿Qué peleas. Feo está, bueno, ¿no? Qué feo. Ah. Es que son muy doblimoralistas todos, tanto Piqué como Shakira. ¿Por qué, señora? ¿A qué se refiere? Porque se luego ponen reglas, que las reglas esas no se siguen y no funcionan para el otro y... O sea, Piqué dice, no lo saques este, ante el público Pero él sí lo saca O Shakira dice que no no me gustó que que los vieran en tal lugar Y y no me gusta que conviva con esa muchacha allá alrededor Pero a lo mejor Shakira sí la anda allá con otras gentes allá Y los chiquillos sí andan ahí Son muy normalistas, vale, en ese aspecto Ajá mm. ¿Qué más? Yo creo que en algún momento eso va a acabar más mal de lo que ya está. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú no crees que sí. se vayan a tener la madurez suficiente no, no. para regalar? No, yo creo que la madurez ya se hubiera mostrado, creo que Shakira está muy dolida, Chac y, y Piqué muy, y Piqué está muy valmadrista en... ¿Piqué en un cajón vato que se me dejara mangonear, eh? No. No, ser el capitán del Barcelona. Cómo güey. Pues. Ahora cómo no le va a tener corajitos si le hizo una, una humillación mundial, o sea, güey, que todo todo lo que le estaba haciendo sí. detrás de sus espaldas, tú como mujer y siendo a lo mejor ella pues su ego como artista, Mira, voy, cómo voy, no te vas a agüitar. algo que dijo la gran Maribel Guardia en algún momento cuando le preguntaron de Juan Sebastián y dijo, "Yo le había descubierto a él más de 20 infidelidades. Nomás. Lo dejé cuando se hizo pública." Ya ves. Pues sí. Porque el hecho de que todo el mundo sepa se aquí, Y fueras, eh, el, eh, fueras el escarnio público La burla pues de sí, todos güey. Y todo el mundo supiera que se está comiendo a otra menos a ti Ahí sí La misma sociedad te obliga Es que como no sentirte mal güey? Si es una persona súper famosa Todo el mundo te, te alaba de que estás buenísima De que estás güey, guapa De que eres talentosa y que te salgan con esas cosas Pues claro que te sientes humillada Pero seguramente oh, no. no era la primera o no era la primera vez Pero pues por lo menos que ya todo el mundo supiera Ahí fue donde ya la puerca torció el rabo Si soy Saeed en los espectáculos, si soy Saeed Si soy Saeed, ¿y qué cree? Que si sí andas crudo sí soy. <risa> ¿Qué quiere decir que andas hablando es, como si no es, que no, es tus sí. Ajá, la ah, sí, que, que sí Es que braques. trae frenos, trae los frenos Invisilay sí. Como si sigas esperando ¿sig? Y se gira okay. ¡Salud! <risa> si, yo, si, yo, si yo venía crudo, hablaría Mucho mejor uh. Quisiera otro, que se ahí habla como estrellijeras gruras O sea, varias raza No, este pelo la... ¡Vámonos, vámonos, familia! ¡Buenos días, una hora más de programa! Mm. Ah, ah, ah. Tengo muy mala noticia, chavalada oh, Miren, hey, esta ay. noticia que les voy a dar Telas Es para la gente de el estado de California Y para los que no son de California Que no son de California Para que un quemón, no, para que se un quemón, porque creo que siempre estamos que es eh, que, que muy caro, que California, que la raza ya se va, que se están yendo, que le dan para otro lado y que, que, y los de California andamos, que es muy caro vivir aquí, pero aquí es muy caro vivir sí. que... pero aquí que andamos. Un estudio reveló cuánto necesitas ganar al año para comprar una casa en el sur de California. Neta, ok. Un estudio... Un estudio reveló. Se van a ir para atrás. Es se chile. van a ir para atrás. No es para que sean un quemón. Y lo dividieron por condados. No, pues cuál se acabó al aire. Ah, perdón, se enojó. Lo dividieron por condados. Pero un aproximado... Uh -huh. Lo que necesitas ganar al año para poder tener una casa... Una casa... Para calificar para comprar casa, a, punto. Para tener una casa. Hijo de eso. Es un aproximado de ganar anualmente 178 mil uh, cualquier... dólares si no, no la vas a armar esto es lo que se necesita para para tener una casa que valga 740 mil dólares ok usted debe decir, ah pero una casa de 740 mil señores ahorita cualquier casa te cuesta 700 es dinero di cualquier casa te cuesta 700 cualquier bien. casa se te cuesta 700 bolas cualquier casa una casita de tres recámaras dos baños y su yarda enfrente y yarda atrás 700 bolas ah, en una ciudad x zona mediana uh -huh. entonces esta investigación Lo dividieron por eh, lo que es el sur de California. El sur de California es como de Santa Clarita para acá, ¿no? Para arriba, ¿no? Yo creo que sí, sí. Más o menos. Sí. ¿no? Ya como de Becker. De Becker -Supayá <Supayá. ya Becker para Ya es el centro. Y el centro. Ya, ya, uh -huh. Ok. El norte y ya, pues, más allá, ¿no? Sacramento. Solar. Ok. Entonces, el sur de California, si vives en San Bernardino, a la gente de Dino, de San Bernardino, allá necesitan, es lo más barato que puede encontrar ahorita San Bernardino. ¿Qué? Necesitas ganar al año para tener una casa de 400 mil dólares, que es el promedio que vale una casa en San Bernardino, más, más más barata de 400, no la agarras, pero sí hay más caras de 400, okay. pero más o menos el promedio son 465 mil dólares una casa en San Bernardino, para poder tener un cantón en San Bernardino necesitas ganar 115 mil bolas al año, no es cierto, sí señorita, Para tener una casa en Riverside, que es el segundo más caro, digo más barato. barato. Uh -huh. Una casa en Riverside, ahorita están acostando entre 550 y 590 bolas. Una casita de tres recámaras, yarda enfrente y yarda atrás. No, que eran casas grandes. Uh -huh. para, para para comprar cantón en Riverside, ocupas ganar 148 mil lucas al año. Uh -huh. ¿Cuándo perras? ¿Cuándo güeyes? ¿En...? $250,000, sí. ¿dónde? Ahora nos vamos a, a la a Orange County, ahí Juan de la Puerca, bueno, la Orange County lo voy a dejar a la última, sí. en Los Ángeles huh. en, lo, en el condado de Los Ángeles Jálese, jálese Allí para comprar un cantón, más o menos el condado de Los Ángeles te anda costando en un promedio de $700,000 700, mil bolas Porque dentro del condado de Los Ángeles Están ciudades como Bourbon claro. Están ciudades como Downey Están ciudades ya huntington Park, está el Valle de San Fernando O sea, hay muchos lugares dentro del condado de Los Ángeles Ajá. Entonces, si bien Hay casas de 600 En un promedio una casa En el condado de Los Ángeles te cuesta 700 claro. Porque si bien hay de, de 600 También hay de 3 millones ¿no? claro. más. entonces el promedio es... En un promedio Para comprar un cantón en el condado de Los Ángeles necesitas ganar 185 mil bolas al año. Allí es donde entra el el oye, es donde entra el factor. Ah. ¿Cuándo perras? Para una casa de 750, 740, 750 bolas, necesitas tener un income de 185 al año. ¿Cuándo perras? Dang, Ventura, California. Peor. Sí, peor. No. Hay claro. un cantón en Ventura, el condado de Ventura, Osnar Ventura y todo ese lado que hay playa y todo ese jale. Ocupas para un cantón de 800 bolas ganar 205 mil dólares. No. Para un cantón de 800, que es la más amolada. Es más o menos el promedio que tienen allí. Vuelvo a lo mismo. A lo mejor en Ventura en algunas partes vas a encontrar una casa de 400 o de 500 o de 600, pero el promedio de los cantones Ro, rosa en los 820. Y ahora sí nos vamos al más cariñoso, Orange County. Para la gente que no es de California, de Los Ángeles, Orange County, el condado de la naranja, donde está, Islandia, está Island. hay, hay muchas ciudades este de, de muchas ciudades de, de gente de feria, hay playa y todo ese jale. Newport, Costa -Mesa, Mesa, Irvine. Uno que hay y todo, por, pues, pues, depende, ¿de claro. dónde? Santana es Orange County sí. también, Santana. ¿no? Sí, o sea, ahí Santana es una de las ciudades con más eh, mexicanos, creo que la segunda, ¿no? La tercera con más mexicanos después de Ciudad de México, no o sé, sea, una cosa así grande, eh, bueno entonces, pero allí hay áreas muy como Anaheim y Anaheim Hills y ese jale allí, son cantones muy caros para tener un cantón El promedio de lo que vale una casa en el Orange County es de 1.2 millones, 1.200.000 bolas, es oh, el promedio no, pero... Un cualquier cantón en Orange County te cuesta un millón 1.000.000, 1.200.000, 1.000.000 Y eso requiere que tú ganes al año 290 bolas No hombre, cuando Cuando perra o puro doctor, o puro... 290 bolas Vámonos para Alaska, vámonos para Alaska Allá compramos un perro iglú, allí vivimos en un iglú ¿Cómo que era? ¿Está impagable eso? ¿Impagable? Pues que ya, ¿dónde no, va a hacer el tope? Lo peor que hay propiedades que dices, güey, no la van a comprar Claro que no la van a no, comprar la No vale eso, y neta hay gente que lo está Comprando Y son cantones que dices tú, no, ves un cantoncillo y dices tú Ah, esta está barata Sí Y la ves y dices, no hombre, una casita de muñecas, una casillilla allí al lado de una de una avenida grande y que para tú meterte a tu cantón, cállate. Exacto. Para darle al izquierdo, meterte al tu cantón, no, pues, avenidas grandes, que lo peor, que una antes estaba chido tener una casa en una avenida grande y ahorita no, por el tráfico que genera y eso. Ya. Yeah. Y pues así está Ferrari, ¿cómo ves hija? triste. ¿Por qué, hija? Cuando perras. No, señor. tú sí pasa poder ahora que te casas con un rico. Sí. Ay, ah, ya, que, vale Dios lo, que Dios lo escuche, señor, que Dios le escuche. ¿Tú cuánto pagaste por la tuya chinel? ¿Como 600 bolas? Eh, a mí me costó un buen encontrar casa, obviamente, por eso me tuve que ir a vivir más lejos. Dejo Pero me gusta estar tranquilo, mi casa, yo me, me caí de suerte, no encontraba casas, la casa más barata era de seiscientos mil. Y nada más, mi, a lo que yo calificaba así, casi, casi, con mentiras, era 600.000 No calificaba para más. Y había casas de... ¡Qué de raro que, tiene! Que yo la veía... <risa> de raro ¡Ay, se metió en una estación, Ay, diría de Cheto! Con mentiras. <risa> ¡Qué de raro tiene! tiene. ¡Que esté muriendo! <risa> ¿Ustedes saben que le puedes mover? Sí, hay ¡Que chale, chale, papas. Ah, hay que echarle, papás! ¡Hay que echarle, papás! ¡Yo estoy de acuerdo ahí contigo! Y... Y no calificaba y había casas, decía, ah, 550, va, pues yo, yo hacía oferta, no, se vendió por 650, otra, no, pues este, 520, ay, era 520, no, se vendió por 610, entonces no agarraba, no agarraba, y esta última fui a verla así como, ya, ¡Ah! yo no quería verla porque estaba lejos Y dije, "Ah, me gustó." Punto, y, Chino, y cuando fui eh, los dueños ya se iban, se les había caído una oferta antes y les dije, "Pues 550." ¿Y que me acepta la oferta? Me la aceptaron. Y de ahí estuviste que moverte hasta allá hasta Castey, ¿vives tú no? Pero sin sí tu quedar todos mis ahorros. Oye, tú vives en la pura oh. en la pura antes de la subida, ¿verdad? Sí, ya está, ya casi la salida oh. para Veracruz. Pero hay cuenta que ya todos mis ahorros tuve que dar para poder calificar así de, oh, porque querían que fuera segura La que no se les volviera caer la compra. Precisamente se fueron a Chicago a vivir. Ironías <risa> Ironías de la vida crazy. Sí. No me postas de latiznada todos si y con estos precios ¿vale? ¿Cuándo güeyes? Y ahorita por ejemplo yo lo que quería hacer era vender mi casa Y comprar una ya con alberca No, no Me no. acaban de mandar en Illinois En Village of Laywood Una casa de 900.000 Que aquí podrá costar fácil 3 millones Oh, sí, ah, no, sí, eso es costando aquí 2 kilos. Mira, y sí, en Dallas subió. En Chicago también ya subió las casas, pero estás hablando de que con 500.000 compras un, ah, no, en un buen en un pues en sí. un buen Pues yo tengo amigos que viven en Houston, pero que ellos vivían en Houston desde los 2000 2008. Y tener unos cantononones que les costaron varas, sí. 300 lucas. Sí, ahorita, ahorita ya están caras, pero de que... pues, todos modos allá quinientos mil lucas son. A ¿no? ver, ¿cuánto tienes que ganar para pa tener una, un ingreso anal de ciento ochenta mil bolas? 180 000. No, como 10.000 a la quincena, <risa> yo creo, ¿no? No, al mes. Quince mil al mes, al Ajá. mes. Sí. mil al mes tienes que ganar para para ganar 180 bolas, 15.000 al mes. A ver, dividido no, entre, pero... entre... A, a ver, Saí, ¿cuándo? Uh, ¿Cuándo, pero? ¿Cómo, ¿Cómo hago esa cuenta ahí tú? que 15 mil entre, entre... Pues 7 mil a la quincena. 7.5. ¿7 mil? ¿7, 7 por 12, 15 por 12. ¿O cómo lo quieres hacer? No, como cuan, cuan, cuan. Quin, eh, 15 mil entre 4. 180 mil. ¿Qué quiere ganar a la semana, a la quincena? Te, te, la, semanalmente es que gana 300 mil quinientos Tres mil quinientos a la quincena pues sí, Casi cuatro mil bolas a la SEMA uh -huh. oh, oh. Oh. o sea, ¿En qué trabajos pagan eso? ¿Para saber? ¿Está desinflando? <risa> ¿Para saber? O estamos sea, hablando de que tienes que ganar cuatro kilos Para andar Ahora, eso es el puro cantón exacto mil setecientos a la quincena A la semana tienes que ganar A la semana Pero sí, biles comida, Pero para auto, los bilis, y para la seguranza. comisaria, seguridad y todo, ah. tú tienes que andar ganando. para salir así a ray, a rat, salir así a rajatabla 5 varos a la semana. Ay, ah, ya no siga. 5 a la semana, ¿cuándo, güeyes? ¿Cuándo por pues, semana, cuándo, güeyes? Ya también agüité yo, para qué saqué yo estos datos aquí? La neta nomás humillándome. Y yo quería ni yo según ya andaba, no nos quería decir, pero yo andaba ya queriendo ya animarme a comprar una casita en Silmar, ya venirme de Long Beach. Porque ya que Encarnación dijo que iba a trabajar y dije, no, pues ya son tres cheques allí, ¿ve? ¿Cuándo perras? Entonces ya si Encarnación jala, yo sí me ando moviendo para el valle, aquí Silmar, aquí Norhalibu, algo así chiquillo. Que me agarre cerca. ¿Encarnación no va a jalar, señor? Sí, va a jalar. Yo tengo mucha esperanza. Oh, váyala perdiendo. No. Tiene 45 años de encarnación. Va a meter aplicación al Jersey Smile. Pero pues estaba muy estaba muy estaba muy color con el carrito de tamarindo. ¿Tres? Pero no lo agarraron. Tres. Ay, ¿tres? Por güero, trabaja por un güero. Ver, güero va. Okay. Eh. Tres días su máximo en los trabajos porque llega siempre turulato. No, no, sí llega, sí llega. De lunes a viernes no te va a faltar. El lunes sí. Pero de martes a viernes no te va a faltar. ¿Y sábado y domingo? No, pues nos va a ir porque se los cumple al señor, Hugo, mire no nomás. Oiga, y si hacemos una canción, ve José Torres, ya ya compró casi en ¿Al cash. Ven, ven, Hay lápiz. que hacer así que la cumbia Ay, del burrito o algo así, ¿verdad? Algo viejo, algo muy así. Llegó el burrito, llegó el burrito. Los burritos de asada, los burritos. Yo me quiero mantener de dieselbrow.com. Ok. No, pues ya me agüité, vale ¿Cuándo, güey? 5 bolas a la semana Pues no, hombre, pues ¿cuándo, güey? Dice un vato Con sus reacciones me agüita Yo pensé que los de la radio ganaban dinero como oh. los doctores ¡Ay, oh, oh, oh, oh, chiquito! Oh, un para? locutor gana lo que gana cualquier persona al la hora ¿Sí? Digo, Pues dependiendo tu resultado Hasta en edad nomás nos gusta el... Pero nomás es por amor al arte, al arte. Pero un locutor, Achín. una radio chica te Gana lo que gana, lo que pagan el mínimo Y nomás sí. trabajan cuatro horas Tú tener otra vez otro crees que yo miré a repartir? Sí <ríe> <ríe> <Díganmela> bien. Ah. <ríe> Ay, maldita pobreza, la, la de esta región. Sí, nos dio un vagón, ¿eh? Cuando, güey. La neta nos dio un vagón. Estamos con la abogada de migración, ah, ya, sí. ya. Mejor si tienes... ¿Soy el... a Papacabala? Sin sí, papel. <risa> vamos con la abogada de migración. Papacabala. <risa> <risa> ya todo el perro combo. La cereza del pastel. Ya, ya, ya, ya con la abogada de migración. Oye, 18, 5, 6, 3, 10, 55, para hacer sus preguntas de migración. Regresamos con la abogada. Oiga. Soy fabricador de granito y, con, y gano de tres mil a cinco mil por semana. ¿Y? ¡Oh! Ay, ¿estás casado? Otros, ¿De granito? Ganas cinco oh, a la semana. Ay, ay, ¿A, la SEMA? ¿A la SEMA? Ese vato sí puede tener un cantón de bien a bien, ah. de, a, a, holgadito y todo. ¿No ¿Tienes una hija? A ver, Pérez. No, fíjate. yo no ocupo ¿tá nada tá de él, ¿no? nomás pues, una mesita de granito ahí pues para la casa. Ay, órale. Porque aquí todos fuimos somos o conocemos algún mojado tenemos que estar al tanto de cualquier asunto de inmigración la abogada Leti Valencia en Aguas con la Migra en Don Cheto al Aire Vale, hora el chino, ¿eh? ¿eh? ¿Dónde agarraches papi? ¿Por qué no trajiste? <risa> Señores, ando bien gustoso porque el día de hoy vamos a tener a la abogada, ya está lista la abogada. La abogada que nos va a acompañar el día de hoy, Leticia Valencia de la Liga de Venzora. Para si usted tiene alguna pregunta de la, de la abogada que nos echen un cable en corto, la línea Chaca, sonando. 818-563-1055, las redes sociales de Don Cheto al Aire. Eso es todo, señores, también nos puede mandar usted un mensajillo. Fíjate, se prendió ahorita la raza con lo de las casas. Ah, mandaron, machín, machín. No, mandaron unas que Algunos agüitó. agüitaos, otros presumpo, Diciendo que, no presumiendo nada Pero diciendo cuánto le costó la de ellos Qué bueno saber, ¿no? Eh, estamos aquí también en Instagram, Don Cheto Alegre Me puede mandar un mensaje a mí, a Bravo Giselle Si soy Zahid o el Chino Alegre Y hacerle sus preguntas escritas a la abogada Nosotros la leeremos a ella y le damos la bienvenida Desde la Liga Defensora, la abogada Leticia Valencia ¡Ale! eto cómo está yo aquí extrañándolo Te extraño como los árboles extrañan el otoño sí, Juan tu, yo, Pepe Y Juanita fue pepeflor O que se que regoraba el trem perro Peggy Algo les hace a las morras que las deja huidas como dice Eh sí, no más que Oiga abogada no yo tal les tengo bien mucho tototi como que eran Oiga abogada este tiene bien. algo que decirnos rapidukis o le, o ya empezamos a bombardearla como quería una bombardearla con preguntas Bueno, algo rápido rapidukis, déjenles digo, eh, tengo noticias de última hora, no me tardo mucho, ok, so el martes pasado, el que acaba de pasar, dos congresistas latinas propusieron una ley de inmigración Y esto es, pues, muy bueno porque siempre estamos uh, platicando sobre la reforma y de que cuándo se va a hacer, y bueno, pensamos que esto pueda ser una reforma. Estas son las leyes de inmigración que están pro proponiendo estas dos congresistas que se llama una María Salazar, es republicana de Florida, y la otra se llama Verónica Escobar, ella es demócrata de Texas. Y bueno, la ley supuestamente va a crear un camino de más o menos 12 años Para personas que ahorita están en los Estados Unidos, que no tienen manera de tener un estatus legal, que ya han vivido aquí por mucho tiempo, eh, entonces esta propuesta dice que en más o menos 12 años van a poder tener el estatus legal, pero primero quieren que la frontera pues se declare más segura antes de que puedan empezar esta, este nuevo propuesto de la ley. Y aparte de eso quieren que um, quieren proponer que la que la manera de obtener asilo que se, ha, se haga mucho más acelerada porque ahorita se están tardando casi dos a tres años entonces esta nueva ley va va a ser que el asilo se pueda pues, se pueda resolver los casos mucho más rápido la sala azar la, la congresita salazar dijo no quiero que nadie confunda esto con la amnistía esto se llama la ley de la dignidad Así que um, vamos a estar al tanto de las noticias. Ahorita no sabemos mucho, pero cuando sí lo sepa, yo se los hago saber. Ok, abogada. Ahora sí la voy a empezar a bombardear. ¿eh? Dice, y claro. don Cheto, pregúntale a la abogada, no diga mi nombre, por favor. Yo tengo la ley de los tres strikes y me dijeron que no puede ser mi ciudadano por esto de los tres strikes. Eh, ¿Es cierto que una persona con tres strikes no puede ser ciudadano? A ver, según yo... Creo que ya tres strikes, creo que no creo que no, que no te daban prisión. Ya, por, ¿Cuál es la de los tres strikes? Si ¿no? la riegas tres veces de cosas de delitos okay. graves, tres ¿Abalice? veces. ¿No te dan la ciudadanía o okay? qué? Pues creo que según yo era cadena perpetua, ¿no? 25 años, ¿no? Si era los tres strikes, no sé. No, a no. ver, abogada. Eh, pero sí, vamos claro. a, a ver qué onda que dice ti, compa. Porque sí quisiera más información, pero... Ya le mandó un mensaje, pero no, no me ve. ¿En qué consiste primero los tres strikes? Eh, y ya que ya nos diga la abogada si sí o no. Sí, claro. Son los... Lo... Three strikes es una ley estatal de California, no es ley federal. Ok. So, um, esta persona, si puede limpiar alguna de las felonías que tiene, puede ahora sí calificar. Esta ley de three strikes no aplica a las leyes de inmigración. Las leyes de inmigración, de todas maneras, se fijan a cada caso de criminal para ver si ese caso se considera un cri un crime criminal. Um, que se llama Crime Involving Moral Turpitude. Si sí, se puede borrar dos de esos casos, entonces con que la persona tenga uno, ellos pueden aplicar para la ciudadanía. So, no, esta ley no aplica a las leyes de inmigración porque son leyes estatales. Ok, pregunta buena aquí de parte de Eva. Don Cheto, mi sobrina le dieron permiso de Advance Parole y el papel dice que es para entrar para 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene ese tiempo para salir, volver a entrar al país Me gustaría que le, lo leyera Por favor, porque mañana tiene salida mi sobrina Nunca he visto una advance parole Que lo otorguen por 24 no. horas No creo que lo estén leyendo bien eh, Lo más corto que lo he visto Son 15 días le puede decir, que okay, tienes tienes que salirte por tal fecha. Entonces, si la muchacha piensa salirte mañana, lo más probable es que le están dando de 10 a 15 días para regresar. Hay una fecha que está como en, en letras rojas, en el papel, donde dice, tienes que regresar antes de esta fecha. Si 24 horas, so, pues um, que nomás pudiera paro, pueda comprar medicina, pues más yeah. para eso. Ok, yo porque lo están leyendo mal, no pueden darte un advance parol por 24 horas. A ver... <risa> A ver, tengo una aquí abogada de Magda, dice, abogada, yo entré a los Estados Unidos cuando tenía 16 años, tuve a mi hija a los 17, y cuando mi hija ahora tiene 19 y cumpla 21, eh, califico para el perdón por haber entrado cuando era menor de edad, ya que no ella no está en el Army o nada de eso, y mi padre, que era residente, ya murió y no tengo otra forma de arreglarla. So, en realidad no importa la edad que tenían cuando entraron, importa la manera por la cual entraron a los Estados Unidos, so, aunque haya entrado a los 16 años y si era menor de edad, pero si no tiene prueba de que entró legalmente, pues no puede calificar para el ajuste de estatus uh -huh. y se necesita tener ese perdón de un cónyuge o un padre madre residente ciudadano para pedir el perdón para salir y luego ingresar y no tener que esperar el castigo de los 10 años. Entonces, si no tienen el parole en place a 245 cuarenta y o una entrada legal, um, pues no pueden calificar para el ajuste de estatus y necesitan el perdón. Le voy a pasar a Francisco, creo que se encuentra en Guanajuato y tiene un caso por petición de la esposa ciudadana y quiere hacerle una pregunta a la abogada. ¿Cómo estamos, Pancho? ¡Francisco! ¡Francisco! A la una... Pancho, Pancho de Guanajuato Francisco, línea número uno, line number one Francisco, you ready? Pancho Ok, vamos a la siguiente Porque Pancho no contestó, Oscar Línea número dos, buenos días, Oscar Anda perro para el inglés Oscar Sí, le vamos a dar papel Ciudadanía automática Ciudadanía automática Porque anda perro para Oh, yeah. Oh, yeah. Sí, bueno. ¿Cómo, Oscar? ¿Eh, ¿You ready? Porque ya estuvimos hablando inglés, hijo Ya no sabemos cómo cómo comunicarnos contigo En qué lenguaje, porque estás perpa al inglés Si te defiendes, Oscar ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Uh, ok, abogada, mire Yo, uh, yo, yo soy de el tío en el noventa Yo pasé con visa de turista En el noventa Hice dos salidas uh, de vacaciones a México Con separación de dos años La última vez salí en el 2002, regresé en el 2002, ya me quedé por siempre. Tengo un hijo de 21 años. Esas dos salidas previas, en el 97 y en el 99, por el tiempo que se acumuló, se acumulé indocumentado, ¿me puede afectar? Ok, ¿la última vez que entraste, entraste con visa? Sí, todo el tiempo con visa de turista En el ah, perfecto, ok, te tengo buenísimas noticias, cambió la ley donde dice que aunque uno haya estado más de un año eh, a, en el ag agregado eh, sin presencia ilegal en los Estados Unidos, um, no tienes los castigos porque los castigos empiezan a correr la última vez que te saliste de los Estados Unidos, o so, parece que la última vez que te quedaste en el 98, ¿verdad?, que ya te, te habías quedado y luego te saliste del país... Bueno, allí empezó a correr la ley del castigo de los 10 años, así que esa ese castigo ya se terminó en el 2008, con que hayas entrado la última vez con visa, entonces los castigos siguen corriendo aunque hayas estado en los Estados Unidos y no necesitas un perdón. Entonces, tu hijo te puede peticionar y nomás con que enseñes que tienes que entraste la última vez con visa, no importa que te hayas quedado más de lo debido las eh, las entradas previas porque entraste con visa la última vez, las, las los castigos ya corrieron y ya puedes aplicar para la residencia. Mira, Vale, si en algo te ayuda de lo del perdón, yo te doy el mío por siquiera. <risa> ¿Usted de no, no. qué sirve, viejo? Pregunta de Miguel. Dice, don Cheto, dos cosas. La primera, que gracias a la liga defensora agarré mi permiso de trabajo eh. Eh, por a través de una uh. visa U. Y la segunda es, ahora que ya tengo visa U y todo, ¿cuánto puedo a, puedo aplicar para la residencia, Miguel Alonso? Qué chido, Miguel, gracias por tu mensaje, Vale. Gracias por el mensaje, Miguel, qué, qué bueno que ya tengas tu permiso de trabajo, me da muchísimo gusto. Ok, so, primeramente, cuando te aprueben la visa U, que me imagino se va a demorar unos tres o cuatro años más, um, tienes que esperar en ese estatus de visa U aprobado por tres años antes de poder aplicar para la residencia. Te dan la visa U aprobada por cuatro años pero después del tercer año que ya la tengas ya puedes aplicar para la residencia y es muy importante que apliques para la residencia antes de que se te vaya a vencer el cuarto año porque entonces ya se acabó todo y vas a necesitar una extensión para poder aplicar para la residencia. Entonces, como tienes un bastante camino largo todavía para poder aplicar, vas a poder seguir renovando el permiso de trabajo hasta que se te apruebe la visa U. Abogada dice, ay, con adelante. Dice el güero, dice, eh, eh, mandé la aplicación para permiso de trabajo en junio de 2022 y aún no me llega. Estoy sí. aplicando para la visa U y me dijeron que como mi, mi caso es de buena fe y ya llenamos sí. la forma I-765, me va a llegar sí. un permiso, pero no me llega, ¿qué puedo hacer? So, no es no es eh, es normal que se estén demorando tanto. Hemos visto que les llegan casi, casi al año después de que aplican para el permiso de trabajo. Lo que puedes hacer es llamar la inmigración usando el número de recibo del permiso de trabajo al número 803-75-5283. Te van a pedir ese recibo, el número de recibo, lo repites y nomás les vas a decir oye, necesito hacer un expedited request entonces con eso pueden acelerar tu permiso de trabajo, pero si todavía está bajo el tiempo normal de procesamiento, entonces lo que puedes decir es meter un inquiry para que vean que, que te importa y que lo quieres que lo procese más rápido, so, eso puedes hacer. Abogada muchas gracias por estar con nosotros, este recuérdenos el número de la Liga Defensora Claro, es el 1-800-333-367 1-800-333-367 seis siete76 y todavía estamos ofreciendo el descuento de 500 dólares si tiene a uh, familiares en el ejército porque estamos conmemorando el memorial Day. o so, llámenos ya, ya aprovechen este descuento grandísimo de 500 dólares 1833 36 76 muchísimas gracias Tistazo, nos acompaña el día de hoy, señores, canta, compone, y le sale el ceviche bien bueno. ¡Eden Muñoz! Yo creo que sí le salía el ceviche bueno, viejo, ¿no? Ma mi carnal le sale mejor. ¿Sí? ¿Eres me bueno me para cocinar o no? Ay, más o menos, me, me, me, he, me he refinado estos últimos días por, por los playas, pues, pero no, la neta, no, no. ¿Para qué eres bueno aparte la música? ¿Para qué eres bueno aparte de la música? Para pues, pa no pa la música No, pero debe de, Pintabas para pa algo a, a, Ayer le preguntaba a los muchachos de Firme Que nos dieron el favor de acompañarnos De de si, si, si, si Están viviendo el sueño de niños Porque luego resulta que El cantante, el locutor Quiere ser cantante y es como una situación Ahí que tenemos los que trabajamos en la radio Y el, y el cantante quiere ser futbolista sí. eh, En el caso de Edén Muñoz No, sí. yo siempre quiero ser artista ¿Sí? toda la vida, la vida. Y, y, y pasa algo bien curado porque de repente cuando andamos en la gira que me invita que hay béisbol le uno, es que no me gusta. No, no es que no me guste, pues puedo ir a poco a torear, pero si sí, le digo, es que si me vieran chambear, yo, llego a los hoteles y y casi siempre cuando hay camas dobles Una cama para un lado, otra, otro colchón para el otro lado. Y, y siempre traigo mi micro y mi interfase. Traigo mi rack y ahí me pongo a chambear siempre. Pues Abundente. escribir canción. Pues. Otra maleta de cosas es de producción. Que... Sí, sí, sí. Traigo un maletón. Es, es la más grande, de hecho. Es la que más problemas me mete siempre. Porque hay que estar... Pues no se puede documentar donde sea. Y es un rollo. Pero le he sacado mucho jugo. Es una friega traerla pero le he sacado mucho jugo. Pero se le saca jugo porque tu, tu onda estar ahí clavado en una frasecita. En una cosa que ves. En una situación, pe, pe, muchas felicidades por Abecedario, qué bonita letra. Ah, muchas gracias. Qué perro ahí, con, con Junior H también. El otro día, Compa, Compa eh, mencionaba, está viendo las redes de Jimmy Mildi, y, y se me hizo muy, muy interesante cómo describió Junior H, el que habla poco y hace mucho, ¿no? Eh, y es un muchacho que le, le va muy bien, así bajita la tenaza, y, y, y este temazo que te, te discutiste ahí, machín. Eh, muchas gracias. No, eh, yo, ya yo nos andas que... a todo ahorita, vale. <risa> eh... Yo creo que mi compañero no es uno de los... se va, Vale la pena, de repente, no solamente colaborar, sino descubrirlo. Porque igual se sabe que es para ciertas edades, ¿no? Pero pero justamente tiene eso, lo que dice Don chato que es un loco que habla bien poco. Al, contrario a mí, ¿no? Porque de repente yo me, me suelto y hablo y hablo. Y, y los años te dan mucho tema de conversación, aparte de los icón, que es uno. ¿no? Y, y, este, y no, mi compa, bien serio, pero bien clavado, o sea, sabe bien lo que está haciendo. Lo que quiere. ¿Qué? Eres de los pocos ¿Sabe? que te llevas bien con todo el mundo, porque te vemos colaborando con Nodal, como con Karim, como con Carlos Rivera, como con Junior H. Alejandro. Y todos quieren trabajar con, con Yuridia, todos quieren trabajar con Eden Muñoz. ¿Tienes alguna limitante en cuestión musical, en el rollo de algún género que no te guste que no harías algo con alguien? No, no, yo creo que estoy en la etapa de mi vida más experimental ahorita. Estoy, estoy ah. justamente escuchamos en la en la en la camioneta ahorita Hay una colaboración que viene con Nolan Lalo Mora, voy a hacer con Nolan Lalo Mora. Y está el plan de hacerlos pues con los viejonas que están todavía en vida, ¿no? Con Don Rosendo, eh, con eh no sé, el Tigre Solitario, hay, hay un concepto en México que se llama El Palomazo, que mm. es mm. los viejonas, ¿Sí? ah, ah, pues con todos ellos porque justamente también quiero trabajar con las nuevas generaciones. Pero al final de cuentas la generación que me dio tablas a mí fueron ellos, pues entonces Sí, sí, sí, en es... ese punto exactamente. Como como autor, este, si si eres un un un, pues, un, una, una, pues, un autor, una persona, un creador que si te mueves este en varias en varias aguas y y no pasa desapercibido, o sea, la, la, la del abecedario tiene estas cosas estas cosas modernas, este flow, esta cadencia muy moderna, pero también de repente me encuentro con el Edén Muñoz de Consejos Gratis que tiene mucha filosofía precisamente de los de los viejanos, donde también ahí hay mucho mucho mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Ahí estaba lo, lo que platicaba con Junior en su momento era que eh, pareciese que estoy viejo por tantos años que que tengo. Pero, pero empecé bien joven pues sí. Entonces, a mí las tablas que esos viejones me dieron yo tenía 13, 14 años cuando me dieron esas tablas Para ahora, para mis 30 Que estos locos me ven así como si estuviera viejo Pues le digo, Vaya, estamos casi a la edad ¿Cuántos, ¿Cuántos, ¿Sí? Tranquilos. ¿Cuántos Tranquilos. tienes? 32 No, vale, corrieron por terrasería No, la otra vez Parece su papá No, no, no Hey, yeah, sí, yeah. mamá sí. y no, que... oh, vale. qué vergüenza la mía lo que <risa> más que ya lleva en la música un montón ya sí, o sí, sea sí, que hace sí. cuántos años que lo escuchamos en calibre ahora o sea, ya eres un consolidado también de la Ay, música sí. regional pues si lo consideran yo yo creo que sí lo y lo acepto no? em, empezamos en el yo empecé con colmillo en el 2006 en el 2006 fue cuando cuando arrancamos cuando el hotel el Cid que venía, el Infiernito cuando el infiernito el inferento fue como 2009 más o menos 27 años 17 17 años. El hotel ese ¿sí? tenías cuántos? Eh, como unos 15 más o menos. No ¿Y manches. Y, ¿Y <risa> la componías ese da? ¿no? Ya en ese disco fue mi fueron mis pininos, escribí como unas cuatro rolas, pero era más como corrideron pues. Sí, sí, sí. Me gusta más ese rollo, pero ya con el tiempo entendí que hay que tirar para todos. Claro. Y el corrido tumbado te gusta? si sí me gusta, se me hace eh, también lo platicaba con este loco en algún momento, le es que ustedes fuimos nos fuimos Alfredo Olivas, fuimos Régulo, Gerardo en la generación pasada. Sí, pues, sí Fuimos sí. los mismos, nomás que eh, igual hoy creo que hay muchas más herramientas para poder llegar es no más a más gente, sino también eh, hay más libertad en ese sentido, pues antes que que esperanza que tú te colgaras una una cámara grandota de diamantes o un micrófono Antes no era tan bien visto, pues, ¿me entiendes? Cuando mucho un Cristito ahí chiquito. <risa> Yo le contaba mucho a, a no recuerdo con gente tenía una plática sobre de eso de que de que sí a nosotros los, los, los, los, los, los nosotros los niños mexicanos. Sí, porque todos fuimos niños, yo no nací viejito, tampoco, te juro. Ah, okay. okay, sure? Pero sí se nos inculcaba esa onda de no seas presumido, no seas ostentoso, hey. no, no diga que tiene, no esto no es lo otro. La humildad. Y ahorita tampoco ya más, este, pues te da por decir, "Esta traigo una camisa chida, traigo un tenis chidillos." O sea, es que también está la mezcla entre entre los que nacieron aquí con uh -huh. esa libertad porque aquí es una libertad aquí es al contrario uh -huh. no aquí mientras más te cuelgas pareciese que el estatus el estatus va, va, va más. subiendo sí porque y allá no entonces por de repente ya también hay gente que tiene allá también hay, allá también hay gente que tiene claro. nada más que no, no representa, no se ve aparte que no, no se sí, ve, sí. nunca nos inculcaron esa parte, pues era de que bestia wey. o si la traigo, pues ahí por abajo, si ¿sí me entiendes si sí, la humildad es modestia, un poco es nuestra cultura sí, allá en México, yo creo que es más modestia y que, uh -huh. que cualquier otra cosa si, sí. sí, escuchaba a este a este, a Eric de, de codiciado, que de, que traía guaruras en una entrevista que estaba diciendo y, y el vato que lo entrevistaba, le decía, hay guaruras para qué, si es que traigo joyas, güey No porque me van a hacer algo uh -huh. Pero traigo joyas que están cañosas Tengo que traer raza allí No sé quién te va a tirar el manotazo uh -huh. Entonces si sí es como una cosa de la, Una cosa cultural Una cosa cultura moderna Que va conectando con otro tipo de morrillo Yo lo ven mi nieto que, que ya conecta con esos vatos Y a mí me da mucho gusto Porque digo Qué bueno, el chiste es que escuche música en español. Ey. También también qué mal ni qué mal de mí como papá querer que mi morro o que mi eh, eh, o que mi nieto conecte con las Gilguerrigas, está más difícil. Claro. O que conecte con con Junior Hachi, con Fuerza Regida, con Peso Pluma, con Edén Muñoz, que conecte con con, con esa con esa ranchera. Está bien, yo cabalado, no, pero cuando lo escuché, <risa> <risa> cuando escuché, cuando él lo escuché que puso a Christian Nodal, yo andaba bien gustoso. Qué Bendito Dios dice. Porque puro inglés les oye en un tiempo, sí, ¿no? Pues es que está complicado de repente, pero es justamente el punto en el que yo estoy de mi carrera donde quiero, no, y no solamente por la colaboración con Junior o con los que ya mencionamos, también hay muchas colaboraciones que no han salido uh -huh. con raza que me encuentro en TikTok, como la de Frisian. Sí, sí, sí. Y, y, y se me hace bien interesante porque antes también existía ese hito de o sea, por más chingona que pudiera ser la, col la colaboración, las disquerías decían no, güey, porque no te represento un número. Uh -huh. y, y cuando y fuimos a otras partes a esa tendencia donde buscábamos el número. Pero es un número pues bien efímero, pues es un número que realmente no existe o que se apaga y se prende y es hasta cierto punto manipulable. Los chingones cuando hay una canción y tú conectas y bueno, la agarras, obviamente con tu plataforma y la otra crece, como nos pasó con con Frizion, con ese con te perdonaría. Es muy chila. Y está bien chilo porque se se nota, no solamente en la percepción de la canción se nota que Pues que no hay no buscas nada, pues me entiendes, simplemente pues, la raza chila, me compa anda chilo y iba oh, eh sí como que desprenderte de esa necesidad de de lo de lo que te vende... ...y pues de tienes que ser productivo y que esto Ey. y que eso no funciona y te juntas con raza que son personas que pesan y que miden todo eh y obviamente pues puedes caer en esta en este bucle de decir, "No es que no puedo hacer esto que yo quiero". en realidad, en realidad lo que yo quiero hacer es esto." pero pero pues que no no funciona, no da, no lo conoce no esto el otro y, y que tú hagas colaboraciones con raza así con con Crisen, con esto con este Morro, con Michel, Maciel, Maciel me encanta con Maciel, con, sí, Maciel, con ellos que has hecho cosillas. De Hecho con él escribí a Becario. Oh, sí. ¿Sí? no manches. Y sí, no mi compa está bien perro. Ah poco sí. Están en otro planeta ese güey. Oye, por ejemplo, perro. a Conselado como cantante, pero también como compositor, ¿no llega un momento en donde te piden canciones y presentes ya no tengo? Sí, estoy en ese punto también. Ah, no, sí. es que no tenga, pero ya todas son para mí. ¡Ah, Dios ah, ¿Pero qué ya, chido? Ya tú sabes cuando sí. tus hijas son para ti o para otra persona, ¿no? Sí. Es, es, y aunque suene loco, pues uno tiene que pensar en uno primero. Claro. Antes, no pasaba antes, de repente, si o no... Hay canciones que son como muy, yo trato de ser bien sincero con las rolas no como esa de Alejandro. Como Ay, viejo, me... le estaba diciendo ahorita, le dije que el otro día me puse a escucharle, le dije, me diste directo en el corazón sí. con esa rola. Hay rolas que ya nacen sí. para los artistas. Hay Por... una que diste que dijiste, y la hubiera cantado yo. No, todavía no, gracias a Dios, no, y ojalá que no llegue, pero a eso es a lo que iba. Yo escucho una rola y digo, no, esta ni, ni de loco la canto yo, no tengo ni la facultad vocal, ni, ni tengo el rango vocal. No me lo imagino conmigo, y, y ya entonces es donde viene la parte creativa, ¿no? Decir, ah, esto yo creo que mi uh -huh. compa Alejandro. Oye, ese tipo de voces, no, Alejandro, Pepe, esas voces gruesas, sí. que, que se escuchan bien acá, bien bien monchosos Y cuando de repente no, entonces, ah, ok, si, si no no pega con uno, no pega con otro, entonces, bueno, ya la calo conmigo. Si no, ya entonces empiezo a ver estrategiamente. ¿Hay, ¿Hay alguna colaboración que tengas, o sea, no de las que no han salido, sino que tengas pendiente y le tragas muchas ganas y todavía no se logra? Eh, la última era Maná, pero ya se hizo, wey. ya vamos a salir en julio. No. Error, <risa> no, obviamente estuvieron bien chilo que en algún momento Luis Miguel volteara para acá. Sí va a voltear a huevo. A, al, sí, yo, huevo. yo también lo sé, El vato está pendiente. Sí. Ese tipo de vato no se le escapa absolutamente nada. Oye, una papá. vez me, a una vez me comentó, Ajá, claro, te ¿sí? te cuento una anécdota. Hay una vez me comentó, No, me comentó Tony Meléndez sí. que lo fue a ver y que Luis Miguel todo el todo el todo el concierto mirando a Tony Meléndez. No, a huevo que sabía ¿O que ¿O era, a claro. donde dice que, que para él el mejor cantante era Tony Meléndez. Un, en YouTube es, oh, sí. el vato dice no ahí. todo el todo el concierto o salvat saludándome y, y, y cantando ahí no cantándole a él, pero casi casi sí. Ajá. Y obviamente eh, había otra otra anécdota de un compositor, un can, un cantante, un baladista este salvadoreño ¿cómo se llama salvadoreño? Bueno, es pues Enrique no, este ese es salsero eh, no, si sí, es este bueno, y también no hablaba de la música norteña y los gruperos que no le gustaba y luego le, le grabaron una capaz no sé quién le grabó una que fue un madrasazo de él Y al rato andaba aventándole rolas a todos los durante tengo <risa> qué canciones, o sea, se si que son pendientes de acá. Pero es que el negocio aquí está, pues nunca se han dado cuenta, pues, nunca lo han visto como tal. De todas tus composiciones, ¿hay una que haya ser mi favorita? No, todas No, todas fe? son mis hijos todos. Claro. ¿Hay una la favorita? Como las Hijo mamás a ellos? todos los sí. quiero. Hay, hay, hay hijos feitos, hay hijos no tan <risa> agraciados. Hay pero hay, hay alguna hay alguna que que digas esa cómo la compuse o que no te haya gustado? No, la, la que siempre le ha dado mucho mérito, yo esa siempre te voy a querer, porque con esa todo el mundo volteó, pues, sí. Sí. ese es como el mérito como tal, pero también si antecito, antes de siempre te voy a querer, no sé, fue un contigo, a lo mejor que sí. también la gente volteó, entonces... A mí lo que me gusta es siempre tirar un poco de todo y pa' todo. Pues. tienen miedo al, al, al decir, y que se me va a acabar la perra inspiración, o llegar a lo que se le llama el plató, como no sé cómo se diga? El plató es como cuando haces mucho ejercicio y llegas a un tope y de, y de repente ahí te puedes quedar estancado. Sí. Y puedes durar una semana o puedes durar un, dos, tres, cuatro años. No Saludos a don Cheto. <risa> Sin raspar muebles. Dale, bueno, pues eh. lo dirás de broma. Pero le tiene miedo a eso o cómo se cómo cómo jalas, cómo trabajas el músculo de la composición, ponerte ahí todos los días? No, yo yo creo que esa onda se muere si si tú te cierras. Lo que pasa es que hace muchos años me decía, "No, aprovecho porque son 10 años." No, ahora hace poco me dijo un compa, "Aprovecho porque son 20 años, ya tengo 17." ¿no? Pero no, realmente no te mueres en eso si si estás abierto, pues porque pierde uno de repente la, pues es la humildad yo creo, no pierde uno la humildad de decir ah, este güey compone bien chilo, le voy a escribir aún así tenga él millones de seguidores uh -huh. o yo o no o sea, dejar esa parte del número por el medio y tirar, con el frizen así pasó y no está porque ustedes lo sepan y yo para contarlo es simplemente un ejemplo, pero yo le di el máster a mi compo porque le dije, güey, la rola es tuya wey. tú creaste esa canción yo me estoy subiendo porque es una canción que me gusta que conectamos, pero es tuyo o sea, tu ganancia es tuya, güey pero eso es parte de la libertad que te da el, tener, pues el no tener compañía, pues uh -huh. o ser tú tu propia decisión. A lo que voy con la composición es lo mismo. Si yo de repente me encuentro un maciel, que es un vato que tiene un chingo de ideas, pero no tiene la experiencia que yo tengo, es nomás puro meter experiencia. Él aprende, yo aprendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, güey, cámbiale esto para acá, esto para acá, esto para acá. Y esto es lo mejor, porque de repente mi compa, en el caso específico de él, dice muchas cosas como... Como muy trending y le digo, Ay, acuérdate que la moda viene y va, mejor hay uh -huh. que decir las cosas como normalmente. Genéricos. La, uh -huh. ¿eh? uh -huh. Y en, en el cambiecito, pum, ya caemos un abecedario y hasta mi compa dice, este uh -huh. y es ahí donde te busca él, te busca y ya solitos te empiezan a buscar y obviamente también hay que hacer un filtro, ¿no? Porque uh -huh. tampoco hay que perder la raíz y la esencia. Sí. Yo todavía sigo escribiendo como la Alejandro le escribí sí. solo. Hay, hay todavía momentos específicos en mi día a día en el que le dedico seis, siete horas a ver qué llega. Si no llega nada, pues hay pendeja en TikTok que tiene, ¿no? Pero... no, no tú. No, pero bien, cuando bien, llega, claro. llega bien duro ¿A quién es la primera persona que le enseñas tus temas cuando los acabas? Mi señora es la primera ah. Mira, mira, mira ¿Te los cantas o...? Sí, ahí, eh, lo que pasa es que ahí en su casa está el estudio un ladito pues uh -huh. De la puerta de la cocina a la puerta del estudio son dos pasitos Entonces siempre andan por ahí Le digo, mira, ven, escucha Y, y está bien chilo porque tiene un oído distinto ya uh -huh. Es como más urbanón escucha más, ese, más arjona, más filósofo el rollo Y de repente me dice, oye, ¿aquí qué dice, güey? O qué quisiste decir con esto y, y ya era algo que me cosquillaba a mí el oído Pero no Pero decía yo, nada, no, sí Se pasa Pero ya cuando de repente ah, ya le digo, salte no, no <risa> <risa> Deja la arregla no no no Ven otra vez Y ya me dice, ah, ya la entendí ya tienes así como como muchas rolas todavía el y como hay eh, yo conocí a un señor una vez me llegó y me dijo no, "che, yo tengo 2000 canciones". Yo ay. Joder, joder, ay joder, ay joder. Sí, y pura y empezó a decir y pura para Alejandro y para Vicente y Uno nombresote, ¿Tú, tú tienes muchas rolas así de 2000, no. <risa> en todo tu catálogo que cuántas tendrás en, en ya grabadas, no grabadas, este working on, todo eso. Hay trabajadas debo tener como unas 200. A poco No sí? manches. Tra trabajadas ya con maqueta y todo, sí. No, y grabadas tendría que unas 400. A poco eso. No, pues no prolífico el Jale, el Jale. 300 así que vol así. Y, sí. y los chilos de que por así decirlo, lo el hoy por hoy Hay veces que me siento y en un ratito salen tres. ¿A poco sí? Pero por Dios santo, Ay, se lo juro. Qué chulada. Salen tres porque como no tengo otra no tengo otro gusto alterno, pues yo no entreno bakes, no entreno food por eso no voy al gym, por eso no hago dietos, que estoy 100%... Concentrado en y eso. Y me gusta, pues aparte. Pregunta difícil, pero con la mejor intención. Si hubiera seguido en Calibre, ¿y hubieras tenido tanta libertad de componer tanto? No, nunca. No, nunca porque... Están esos elementos en los cuales te limitan Porque por así decirlo, en calibre era conceptual De repente decían, hey, hay que hacer un disco de corridos ahorita Y a lo mejor yo no lo quería hacer O sea, yo estaba bien enamoradillo acá Y quería como más hablarle al amor uh -huh. Y de repente me tenía que cambiar el chip Pero, por otro lado, me dio esa experiencia Para ser así de dual pues, claro. Si ahorita de repente me dice, hay hey, que hacer un disco de cumbias Me conecto un cable, y me, me desconecto claro. uno y me pongo otro y... Ahí se me mete Rigo Tobar y Fito y todo el mundo y ahí ando, Bienvenido. ¿no? O sea, corridos, pues nos ponemos bélicos todos y le... Oh, ¡Ay, qué chulada! Señora, jalada. quiero platicar con Edén Muñoz que vamos a estar, que ahorita regresamos a hablar de... ¿Dónde va a de estar? La, de dónde va a estar, qué anda haciendo, cuándo me va a prestar y ni modo <risa> <risa> que no trae. ¿Cuándo me va a pagar ¿Qué primero? <risa> <mama>. <risa> ¡Eden Muñoz en cadena, señores! <risa> Una Yo así que... componía como el Muñoz, vale, nada más que... <risa> ¿Qué pasó? Una vez me picó una, una, una, una hormiga en un dedo Y ya no pude escribir igual <risa> Como que era ¡Señores! Queda? ¡Eden Muñoz! ¡Oh! En Gabina, la anda rompiendo Alan sacando del estadio Eh, eh, de esta nueva generación de compositores este muchachos jóvenes con con ideas frescas ya que, que es de esta generación que ya te empieza a ganar este respeto de porque obviamente hay eh, el éxito que se mide y que y, y los, y lo que pega en la radio lo que pega en red en la red social lo que pega en las plataformas pero hay un respeto entre compositores difícil de ganarse que es que otro compositor te diga maestro. Ey, eso, eso es lo más complicado. Eso, Pero tú, por ejemplo, que años? que produces, escribes, y que te tardas tanto tiempo en hacer, como dices, uno de tus hijos o una de tus hijas. Ahorita que las canciones duran en el top tres minutos, no, no, es, no está cañón, o sea, así que que digas. No complicado. O sea, ¿verdad? tengo que sacar una canción a la semana y además va a durar afuera Quizá una semana o dos. Es que ese es el reto que no dure tres minutos, pues. Uh -huh. esa eh, es eh, eh, la experiencia, pues. No, es que de hacer canciones que duren un minuto en el ah, en sí, el, de esas yo creo que todos en general se nos podría facilitar, pues, porque hay, hay ciertas reglas también a seguir, pues, pero la idea no es esa, la idea es justamente que tener como el modelo de decir, eh, si sí se puede, nosotros todavía ahí está Chale todavía ahí está, sí. qué agonía todavía ahí está, este como quieras quiero todavía está bájale todavía está si ¿Sí me entiendes o sea, no, no es no es mi mensaje es que no está imposible pues que no no vean ese movimiento de hay ah, que hacer agarramos dinerito nos vamos la feria va a llegar en algún momento y lo mejor de todo esto es de que incluso puede quedarse a mí todavía me siguen llegando regalías De mis canciones del 2011, 2012 eh, Y con, en, en el sentido de que pareciera que todavía siguen vivas Pues me entiendes uh -huh. O sea, puedes llegar a tener esa trascendencia Si es que lo que buscas es eso, ¿no? Si buscas, no sé, respeto, pues qué mejor uh -huh. Te lo va a dar eso, pues ¿Y tú, ¿y tú qué buscas? Yo nada, güey, ya todo lo todo lo gané Todo lo viví, como dice eh, ¿Yo lo lograste siempre, todo, todo, todo? Todo, todo lo que yo quiso en algún momento Pues esto ya es extra Lo, lo, mío es, lo, mío reo, reo, reo, lo mío es cotorreo, lo mío es cotorreo, es que es como les digo, un, en algún momento tengo la, la la idea de hacer un, como no un reality, pero como que me vean trabajar en el estudio, no nunca me van a ver la cara más feliz como ahí, pues, ni en el stage, porque en el escenario de repente hay más preocupaciones, ¿no? de, eh, cosas que no están en, en, en tus manos, que no puedes controlar, en muchos sentidos, y en el estudio como tengo el control de todo, güey. Desde qué transitor le va a mover, hasta cómo le voy a decir al cantante que lo haga, o cómo voy a dirigir el instrumento, realmente como tengo el control de todo y me siento experimentado en eso, pues es bien divertido, es como como jugar un partido de fútbol tú solo contra ti, solo pues, ah, hoy te voy a meter el gol pa' acá, te voy a meter gol pa' acá, yo solo me voy a tumbar y me va a hacer un penal y yo mismo me... y eso está bien curado porque... En el, en el resultado se nota que las cosas están todavía con corazón pues que eso es lo estoy viendo el, el top 50 México que ya la del abecedario está en número 6 Ha venido subiendo machín la semana pasada, estaba mucho más abajo y ahorita ya sí. 6. No, no es que es... Cualquier rato ya agarramos ya el periódico. No, pues, lo, y si no, no, ¿Y pasa si no, nada? no pasa nada tampoco, qué buena filosofía traes, vale ¿no? no pasa nada. Andamos igual y todo, nomás que... Pues. Es que todos son números, como lo acaba de decir, yo creo que si él está pendiente de eso, se preocupa más por algo que le va a quitar la el, el enfoque de lo que ¿Eh? le gusta. Sí, no, y, y aparte, de, el, el, el número es efímero, pues el año hoy espeso, ayer fue, el año pasado fue Luis R., el año antepasado fue Nata, y luego sigue Junior, y así, ¿Ah, sí? Sí, y no, si te por... vas más para atrás, vas a llegar en algún momento conmigo, o con Alfredo, o con sí, Gerard? Gerardo, y no, más no, para no. atrás vas a llegar con Invasores, y con Bronco, y más para porque todo va creciendo, pues la idea es no agancharte de eso, porque te digo, se siente feo cuando uno de repente dice, ah, yo fui el número uno, Y ya no lo soy, yo mejor digo, yo nunca he sido y no me interesa hacerlo güey. Me prefiero ser el número 2 toda la vida o el número 100, pero toda la vida, pues, me entiendes? Eso es lo qué creo que es lo más chido. Vamos, que te filosofía, ¿es vale? No, 32 años, con ¿no? los 32 yo qué valiendo madre. Sí. Valiendo madre. Porque <risa> <risa> no, no, este bien madre, humillado cambiado, el viejo. Madre, <risa> Ya no. con las burros en el rancho, viejo No se agüita, no se agüita no, no, pues no me agüito, pues yo no me comparo Yo le decía al otro día cámara que se agüitaba Me un, escucha, no, es que ya tengo 27 y no he hecho nada en la vida Le digo, vale, si yo me pongo en esas que Mbappé a los 21 años y fue campeón del mundo y gana no sé cuántos millones si, siempre si te empiezas a comparar va a haber un güey mejor que tú y uno mejor que ese y que te ganó a ti y uno mejor que el que le ganó que te y, y no no vas a sí, acabar sí Al, todo lo tuyo enfocándote mejorando <risa> en lo tuyo este vamos a tener eventos ahí Así es, señor. Bueno, hoy hoy va, eh, vino a visitarnos aquí a, a la estación, va a estar aquí en la estación, pero ahí en la noche tiene un live de Sirius MX y también de Pandora. que ¿Dónde lo dónde lo pueden ver, Eden? Vamos a estar en el Academy LA, yo no sé tan bueno para el inglés, pero ahí vamos a estar vamos uh -huh. completamente en vivo y también me imagino que va a haber transmisión por, por Sirius XM y por Pandora, por la plataforma, para que nos escuchen. O sea, la gente puede ir. Sí, sí, sí, 100%. Obviamente el cupo es limitado, pero creo que por ahí hay un link donde pueden buscar los accesos, creo, por ahí. En, sí. Si no en mis redes está. Ahí lo pueden lo pueden encontrar en las redes de, de Y además TV. regresa 23 y 24 de junio en el en el Kia Forum a, a, a, al lado de la MS. Venimos de la mano con MS otra vez repitiendo este este año otra vez, sí. Se va a poner bien chilo para caer en Chile para que vengan por sus boletos también. Obviamente ahí es el show full, ¿no? Es el sí show completo, acá con Pandora, creo que son como 40, 50 minutos, pero también igual es una probadita de, de toda nuestra gira, ya tenemos la gira también por Estados Unidos, ahí están los boletos en Live Nation, y nada, pues... ¿Qué, qué, no pues Qué bueno que sigas este, de, de, de, de desarrollando esa inquietud, porque eso es lo que es, ¿no? desarrollar inquietud, lo que le gusta a uno, y des, que te desprendas, que esa madurez que da al desprenderte de cosas difíciles, porque no es nada fácil desprenderte de todo eso que cuesta ¿no? cuesta sí, y bueno. más con la, la, la sociedad y chant en la cara todas las ve todo el día que no que no que no lo hagas es que al bueno. oh, año pasado sí, fue complicado es decir, nivel, men, mentalmente y a nivel alma fue bien complicado justamente por eso pues porque dice mucha gente dice no es que pues eh, Hay mil comparaciones con calibre Les digo, pero no hablen de calibre wey, sino antes hablen de colmillo uh -huh. o sea, Antes de todas las caras que ustedes viven con calibre wey, La única cara que sobrevive Del concepto que hoy es calibre Es Colmillo Norteño, y en Colmillo Norteño Se creó ese sonido en el 2009 claro. Junto con los otros locos Donde tuvimos la idea de meter la tuba con el norteño Y la guitarra, o sea, esta madre Fue nada más un producto de la mercadotecnia Donde entró la experiencia de mucha gente Y, y llegamos a lograr hacer cosas Que a lo mejor antes no íbamos a lograr hacer Pero no le echen la culpa a la creación del estilo Algo que no es, pues, ¿me entiendes? Viene más allá acá, atrás, sí, No, se necesita tener mucho conocimiento De... Lo de musical, como de pa, pa, pa, pa nomás abrir la boca hacia la pura brava el 24 el 24 de junio va a estar con la, con la MS, señores veintitrés, veinticuatro, ah, van a repetir ¿sí? ¿Ah? nueva fecha por, por demanda popular, a, merito, claro. a ver, a ver en cual podemos, no, no, no, no, no, no, el veintitrés ya casi está soldado, y el 24 está about to, entonces que se apuren ticketmaster.com, ajustenle Órale. y hoy, eh, este, con Eden Muñoz Circe XM mi Pandora presentan a Eden Muñoz en el Academy LA de Los Ángeles, California, ahí porque estén muy al vendiendo también hay un Pandora, para que lo vea Pandora no es el grupo, ¿verdad? No, no, no, no señor. La de ni la tienda. Cada quien con sus intereses. ¿No es el Pandora Express, ¿verdad? Eh? Pandora no. Express. No, Como, no, no para que, pa que lo vean. Y hay un sencillo muy bonito que se llama Como Quieras Quiero. Este todavía no es un disco bienvenidero, ¿verdad? ¿Tienen sí. el disco de, de consejos gratis? ¿De consejos gratis? Sí, ah, de consejos ok. Gratis ahí Consejo, ahí, bueno. Deja, vuelo, que aquí lo tengo yo. El de ahí, ahí viene de... ah, y sí, sí, sí. Le, les platicaba que el julio salimos con la colaboración con maná y viene también junio con la lomora eh, está por ahí pendiente a quien más y ah. El, con Yuridia también repetimos en este disco Ay, la sí. la volvió a producir pues hay un montón de música ahí les va a estar tratando y entre tantas en cosas en la cabeza lados, ya no ya no puta bueno. madre tenerte, denme, te, te, te admiro mucho sí. te, igual, te, te, igual, desde igual. siempre y esta esta versión tuya tan tú, ahora sí que tan tú la admiro todavía más gracias, admiro, igualmente. viejo, viejo. Igualmente. señores es el Muñoz qué lujo tenerlo aquí en cabina la la señora se llama como quieras quiero del disco consejos gratis es el Muñoz ¡Bien! ¡Bien! ¡Juego bonito, jueguecito lindo, jueguecito hermoso, jueguecito bello, pechocho, pepe y mamá! ¿Cómo te quiere tu papá? ¡Ay, chiquita linda, pechocho! ¡Ti, ti, ti, ti, ti! ti vas a bailar y te dice tu papá! ¡A dónde vas, sienta ¡Así dice mi ¡Señores, ya estamos listos! ¡Todo el equipo completo me acompaña! ¡Ella fue... También reina de las fiestas patrias Guadalajara 2009 y Giselle Bravo. Ay, oh. no es cierto. Pero fue 2019. No 2019. 19 y... El 2009 era una niña. Por y eso no era una niña chiquita, mis Guadalajaritas. A ver, no cumplí la mayoría Sí, señores, ellos pues no alcanzaban el timbre Bravo, oh, Presente, señor Con su caminar, allí como, como Tongoneándome Tongoneando, sí, ¿verdad? Bueno, ¿sí de como? hecho, no, porque la reina de belleza no deben de, de tongonerse tanto, al menos que sea bikini No, solo la mano ¿verdad? es corto, corto Largo, largo Cairel ah, pues, Es pronto, la otra pues, Largo, largo Cairel Corto, corto. La también rodada. me acompaña. Él antes de trabajar en la radio enseñaba bailes de quinceañeras a Presente. El día que quiera, el día que quiera por una corta lana así yo no, le enseño así, a su hija. Así no. ¿Por qué no está viendo los ensayos? Ay, por eso no sale mal. Y el que se ve más soy yo. Exacto, así, así, exactamente. Así me da. Cárgala, ¿qué no tragaste? También, señores, una persona que la buena suerte lo sigue. ¡Pero él es más veloz, el chino! <risa> <¡Correcto>! <risa> y ¡Quién los controles! ¡El secreto mejor guardado de todos los Ángeles, California! ¡Gonga, gonga, gonga, gonga! ¡La chica Ferrari! ¿Cuándo vas a sacar ¿Es ese secreto? ¿Cómo era? ¿Sabe? Corto, corto, corto, corto, largo, largo, largo, largo caeré ah. Corto, corto, largo, largo, caeré ¿Cuándo vas a salir la sociedad mi amiga? Sí, señores Oiga, ¿Cuándo la vas a sacar Mucha gente me manda, te amo Cuando tú enseñes tu six pack Y me dan ganas Cuando tú le hagas así, rachita uh. Órale, va, ¿cuándo? Eh. Ah, se toma una foto ahí con el mono sí. Y el chino enseñando el six Ajá. Y tú nomás parada así okay. Y nos la tomamos de arriba ¿Sí? Las fotos sí. en las que mejor sale la Ferrari Es donde sube la cámara como dos pies arriba sí. desde la toma así sí. así Le dije acá, una vez me dijo mi esposa Carmela, Toma una foto y no salga gorda Le dije, ok, aquí te dejo, me voy a, me voy a ir a una milla manejar ay, A manejar una milla Señor, bienvenido Fíjate que hoy está listo ya nuestro querido José Isaías Porque hoy va a echar las cartas del tarot Señora, tarot tarot con tarot eh, para si usted quiere que le echen una tirada de cartas y le hagan una lectura así rapidukis, que nos llamen a los números chacas de cabina oh, Gisele oh, oh. 8185631055, me llamo Gisele, no Gisele. ¿Cómo estás José Isaías? Hola, buenos días, Don Cheto, muy bien, al millón también, y pues, uh, ustedes comienzan con una fiesta en grande, Don Cheto, que transmiten la energía, y estaba medio adormilado porque es todavía muy temprano, pero escuchándolos, Don Cheto, ya estoy a cien. ¿sí? Ah, bueno, ah, bueno ¿sabes? Yeah, yeah, ¿tú sabes que te queremos mucho? Si te quisiera más, fuera incesto o comadricidio. ¿Josep, <risa> <risa> <risa> Josep Masayas, are you ready for the, with the cars for the people in the tiki Pipu Cali? ¿Eh? Si ah, está pues, con la tarjeta de cárcel Las cartas están más que pues Pero nos tiene un tema de más A ver, antes de ir a la lectura, mientras entran las llamadas ¿Qué nos vas a contar hoy, José Isaías? Sí, Don Cheto eh, sí, Hay una pregunta que todo el mundo se hace Que es, me debo de preocupar Cuando sueño Y luego las cosas pasan ¿Le ha sucedido alguno de ustedes esto o no? Ay, pues ver, ¿Cuando por... sueño algo y luego pasa lo que sueño? Así es, Don Cheto Ah, mí sí me ha pasado A mí me ha pasado A mí afortunadamente no Sí, yo soñé que comía caldo de res Y decidí ahí sí caldo de res Y comí caldo de res Ay, señor. O sea, sí, me pasó O de otro tipo de sueño Pues de otro Porque una cosa, Don Cheto, es eh, A esto que son sueños Nosotros le llamamos en el esoterismo Sueños premonitorios que son premonitorios? Un sueño que va a pasar o a suceder en un futuro esto es totalmente di diferente a lo que le llamamos De Chabu No me confundan el de yabú con el sueño premonitorio el de yabú es cuando una persona dice este momento yo ya lo viví o yo ya estuve en este lugar o yo ya estuve esté eh, viviendo este momento en alguna parte del mundo si ¿Sí me doy a entender es sí sí sí como un tipo de yaú opuesto como que yo como que ya vivid mío ¿verdad? Exactamente. Ese es el de Yabu, pero el ahorita el sueño premonitorio Don Cheto a mucha gente le sucede. ¿Qué es esto? Yo soñé que iba a haber una tragedia en la en el en, en mi casa, yo veía una persona este que era un hombre y después veía a mi familia llorando. Y ¿verdad? resulta de que a los días pasa eso un hermano o alguien familiar Este, le pasa algo malo y empiezan a llorar O sea, es algo que sucede Esto nosotros le llamamos, Don Cheto, que es un don Que nosotros podemos seguir desarrollando O nosotros lo podemos bloquear claro No es nada malo No es que ¿No? se esté volviendo loca la gente No es algo que diga ¿Sabes qué? Estás inventando O no es posible que tú sueñes las cosas y sucedan Si es posible Lo único, Don Cheto, es que tenemos que saber manejar este don Podemos seguirlo desarrollando Para beneficio nuestro ¿Por qué beneficio nuestro? Por ejemplo, yo sueño que me peleo con una compañera o compañero de trabajo. Eso lo soñé. Y sé yo que tengo sueños premonitorios. Entonces, aquí el sueño te está previniendo de que haya un problema en tu área laboral. O sea, tenemos que utilizar los ah, sueños premonitorios ya a nuestro entendí. favor. Sí, hacer? o sea, entender que el sueño es premonitorio en el sentido que no te va a pasar. Más bien, ten cuidado que, que con ese que está con eso que está soñando, ¿verdad? Podemos evitarlo, don exactamente Porque ya después de que suceden las cosas Pues ya después, ¿para qué? Este, nos vamos a estar lamentando Entonces, es algo que nos evita Cosas, ahora, son buenas Cosas buenas también, perdón, cosas malas También cosas buenas, puede haber eh, eh, Sueños premonitorios Que eh, me voy a encontrar Una persona de tal físico Y después uno conoce a alguien O sea, pueden ser sueños premonitorios buenos Pueden ser sueños premonitorios malos Pero Esto es como una advertencia De algo que nos va a suceder en un futuro bicho. Bueno, entonces Esos sueños premonitorios que eso sean Como poner cuidado no miedo, bicho, como, si no Poner cuidado miedo, No tener miedo Es, es que si es que es que le dan un miedo, miedo. José. Yo siempre ¿Eh? he soñado con, con, con, con Brian Y como son como miedos de uno Vamos de una vez a las llamadas telefónicas eh, Le voy a pasar Hoy vamos a empezar con las mujeres Erika de Sacramento Dice que su esposo Tramitó para una licencia que si va a pasar. Ay, por favor, no es segmento aquí. Me, me da coraje, viejo. ¿Quién? No, no hay segmento de inmigración y se hable con un abogado. No, el abogado nada que ver. vamos con ella, no le Ya no seas de nada para hacer coraje si menos esta hora chino, tranquilízate. <risa> por favor, Erika. a esa edad ya es problema. Erika. Ya. Hey, ilícito, Te va a dar una úlcera. ¿Cómo ves al chino que esa pregunta que vas a hacer no tan bien? A ver, a ver, cuéntanos tu historia, ándale. Ay, chino, tu diario andas con tus cosas. A ver, cuéntanos no sí. gran problema que tienes. No es problema, es una pregunta de quiero saber ni esto está tramitando su estancia para a uh, diplomería. Y quieres saber cómo le va a ir si va a tener buenos resultados. Es una buena ver, pregunta. Eh. Esas no son cosas de la carta, ¿estudió? ¿Pasó el examen? La Barmar. No estudió, no le va a llegar, punto, se acabó. Calle Gracias ti, por su. Mándale saludos, el que sigue. José Isaías, no le no hagas caso, está jugada, son rumores son rumores. Discúlpanos con el tío ese señor no sabe, Ay, tío. José, su cultivo. No. Eh, aquí puro joven. Yo sé cómo es Este, si ¿sí La Barmar el, el el compa Sí, Don Cheto, sale la carta del haz de oros Que nos habla triunfo, que nos sale nos sale Lo que viene siendo éxito Entonces definitivamente que no se preocupe Veo cartas buenas parte de que le va a ir bien en el examen, Don Cheto eh, Viene mucho beneficio en cuestión económica A partir Me de después bien. pasa el examen Al quinto mes, Don Cheto Le viene lo que viene siendo abundancia económica No sé si después va a buscar un nuevo trabajo Va a este, poner su propio negocio Pero solista. vienen cosas buenas y favorables Sí, qué bonito, le ver bien en eso de la plomería los plomeros cuánto cobran recaro, vale? Todo, señor. Recaro, todo, ya, un, tú tú tú, tú, tú conviertes en handyman no, tú es ¿Sí? pobre porque querís. ¿Quiere que le estape la cañería? No. <risa> Cuando se ocupe, Ay, ¿Cuando se ocupe? No, no pues, ahora, Vamos con Lena Doncheto en Washington, no ¿Qué? sabe qué caso tan desgarrador. Lena? Lena, Lena, Lena, ¿cómo está Lena? Muy bien, ¿cómo estás, Don Cheto? Ah, no, ando muy bien, hija, pero no sé, te noto como con la voz quebrada, no me estés preocupando. Ay, Don Cheto, ya tenés ganado de hoy, viejón. Ay, baby, pues yo aquí he estado siempre, hasta soñé contigo anoche. Sí, yo le he mandado mensajes, Don Cheto, y ¿Eh? a veces le ponen like, pero... ¡Oh! A ver, ahí ando queriendo, pues, pero pues no me haces... Estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? Ok, ya, pues. Oye, oh, Lena, what you probably today, you're feeling like wish cry you? ¿Eh? ¿Eh? Okay, que si te hicieron un perro brujerillo. tengo una pregunta para José Isaías, pero esto de hace como 24 años que pasó. Le voy a recibir todo esto. Yo vivía con un con un muchacho, en ese tiempo estábamos nada más juntos, pero su abuelita de él supuestamente hacía brujería, era muy buscada la señora. ¿Ves? ¿Ves? Perro brujerillo. Se nos separamos, siempre peleábamos, no la llevábamos bien, pero de repente empezamos a pelear nos separamos, yo quedé embarazada. Tuve mi niño y él estuvo también, supuestamente tenía otra relación con otra muchacha. Para no hacerse el cuento muy largo, a él lo mataron, pero le hicieron después este en todo lo que, papelería y todo lo que salió, supuestamente salió que él se había suicidado. Y yo tengo como esta reconcomia, dijera usted, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que pasó con él? Tengo mi niño, tiene 23 años, va para 24 años, y siempre me ha preguntado qué fue lo realmente. Y he escuchado a José Isaías que él sabe mucho, y que le han preguntado y él les ha respondido lo que le dice las chismosas. Y me gustaría a mí cerrar ese capítulo y saber en realidad qué fue lo que pasó. Te equivocaste de show, manda tu caso a caso sin resolver. ¿Estás está me right now? Se llama Misterios Sin Resolver eh. Primero, ah, Misterios Sin Resolver Ahorita te vamos no, a conseguir caso. información ignóralo, ignóralo, Vas a amiga? andar así todo el programa Para de una vez mandarte a casa Hace 24 años viejo Señor, eh, gírate nomás, hace 24 años todavía queréis saber, no se hará un ciclo Y ya queréis saber Guajap Si se suicidó y... o lo mataron Y José Isaías es el experto para eso Porque él sabe de eso y más José Isaías, ¿qué lo que dicen las cartas? ¿Él falleció o lo fallecieron? Nada, no, cierto, definitivamente aquí yo sí veo que falleció, sale la carta lo que viene siendo del diablo, sale la carta de la muerte, sale la carta de la destrucción. Aquí yo veo de que él fue el que este el que tuvo que ver mucho en su muerte. No veo que haya una tercera persona. Se eh, suicidó. Que que cerrar, ah, dices esa palabra. Pues eso es la verdad. Sí, pero se oye bien Fevali. Dice que quitó la vida. Ey, veo definitivamente un Chico, que está envuelto eh sustancias tóxicas o cosas que realmente no estaba en sus cinco sentidos cuando sucede esto. Ay, pues ojalá que tú le sirva a ella para ya cerrar ese círculo. Mm -hmm. ciclo. Tengo ciclo, tengo a Jorge que dice que trae un perro brujerillón que él siente como que maybe allí la witchcraft. ¿La qué? La, la witchcraft. Witchcraft. ¿Eh? Witchcraft es como brujería en inglés, witchcraft. Witchy no witchcraft. Witchcraft. ¿Qué no es mayonesa? No, es craft, ese es mayonesa craft, este es witchy craft Ay, no, mejor en español, ¿no? Jorge, you listen right now? Sí, hola, buenos días Hola, buenos días, bienvenido Jorge, estás en vivo, estás al aire, gallo ¿Cuál es? De modo que sientes que traes un perro, brujerillón Parece que sí ¿Why? Uh, mira, estamos hablando más que nada como por pareja Ante mi esposa y yo, pues siempre no nos rinde el dinero mm. o Siempre cuando no le pasa algo de enfermedad a ella, me pasa a mí mm. O... So, no sabemos si es por malas vibras de la compañía de ella, o, o por parte de mi trabajo, mejor. o algo. Oye, Vale, ¿ya hicieron cuentas de dónde se va la feria? Porque luego ves, dice uno, no, no rinde. Pues, ¿Cómo está, rinde? ¿Sí viene gastalón a tu ruca? No, al contrario, es bien narrativo, pero no, nomás no. Una cosa, otra, nos pasa una cosa, o viene otra. Hay Garacilin que es un perro brujerillón, Vale. <risa> José Isaías, ¿qué dicen las chismosas sobre nuestro amigo Jorge? Don Cheto, sí traen algo, yo aquí a Jorge le recomiendo que este, se limpien, eh, busquen por ahí ayuda a quien los pueda limpiar, porque definitivamente lo que le viene es una energía por parte de la esposa, no viene por parte de él, y ella es la que, eh, como dicen por ahí, riega o comparte o deja toda esa energía negativa en casa y por eso van a ver ellos que no le rinde el dinero, por eso van a ver ellos que este, no pueden ahorrar dinero y ahorita está afectando en el lado económico. Si ellos no se quitan esto que traen Don Cheto, van a empezar a tener problemas familiares. Y todo lo van a empezar a decir, ay, es que... Nos empezamos a pelear porque el dinero, por la economía No, lo que a ellos les está afectando es lo que traen Aquí yo veo algo por parte de la mujer Y sí que busquen ayuda, don Cheto Si sí es algo de perro brujerillón, como dice usted Sí, yo siento que sí trae una mala sala Ay, ¿eh? vale, porque no sabe uno uh -huh. con esas malas sales Los jueves protegidos, don Cheto Esto es muy importante que escuchen los radioescuchas No es importante nada más el limpiarme yo a ir a que me limpien, hacerme limpias, lo importante es limpiarte y protegerte, porque si la gente no se protege, don Cheto, van a seguir, mejoran un mes y otra vez recaen, mejoran otro mes y otra vez recaen. Por eso, ¿cuántas veces dice no, pues yo voy con una señora que me limpie cada mes? Pues no, el problema no es que te estén limpiando el cada mes. el, el la, la, la solución a este problema es que te limpien y que te den tu protección y seguir limpiando tú mismo la protección cada mes en una llena. Así es como se deben de tratar estos, como dice usted, Cheto, brujerillones que trae la gente. Tengo a Toñejas en la línea número 3, dice que te entran per brujerillón. ¿Toñejas? Toño, ah. la 3, Anto no está Toño ya. Oh, se fue, bueno, uno le hace vale porque... Ok. En la uno, Bobby. Bobby Larri, Bobby Polito, Bobby Colón, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. aquí lo no más. ¿Qué ah, vale? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué Aquí lo no más, iré, trabajando y eh, No hay de otra, quería el está, a regusto, pero, ay, no, quería ir el norte, ándele, pues. <risa> ya, huevo. <bebé. risa> Oye, vale, ¿cuál es tu pregunta para José Isaías? Ah, para José Isaías, primero, primero de todos, saludos a todos, allí en cabina. Besos, bebé. Besos. Mi pregunta es para José que, um, que algo que me, está, que me está preocupando Que me preocupa Porque mi dinero no me rinde Número uno, número dos A veces me ha pasado ya Este último año que cuando Llego a la casa como que siento Que me canso como que no, En cuanto llego y me parqué a la calle Para entrar a casa Me siento que me canso, se me baja la energía oh. y, la yeah, y la tercera es de que Tengo allá mis jefes viviendo conmigo Y en los últimos dos años La salud de mi mamá Ha bajado bien machín Y quisiera saber si hay algo allí ¿O qué sí. onda o qué onda? Mira, no, vale, yo por lo que he estudiado Con José Isaías El puro hecho de que tú sientas la pila baja Exactamente in the moment Que tú llegas a tu casa Suena como que es un Perro, perro brujerillón, brujerillón José edad, Saías, no ¿cuál edad? ¿Cuál edad? José Isaias, ¿cómo ves aquí? ¿Te tratamos mal o something allí? Sí, mire, don Cheto, definitivamente la energía negativa y la energía que lo está creando, que no le rinde el dinero, que haya problemas de salud, está en casa. No la trae él, no la no la acarrea nadie de fuera, la energía está en casa y la energía está enviada para todos los miembros que estén en ese hogar. Ahorita le está afectando mucho a la mamá Viene una segunda persona Dentro de su familia Que va a enfermarse Esto, Si no limpian la casa en menos de cuatro semanas Van a saber de esta enfermedad no, eh, O sea, nueva, no es la mamá Es otra persona Y así van a seguir batallando Con lo que viene siendo problemas económicos Y problemas de salud Lo que yo le sugiero a él es Que me consiga, don palos santo Y sangre de dragón Así se llama, palo santo y... ...y salvia, pero que sea sangre de dragón... ...o puede ser incienso de sangre de dragón... ...lo que pueda conseguir él... ...y empiece a limpiar del fondo de su casa... ...hacia la puerta... ...jalando toda, toda la energía negativa... ...pidiendo, rezando... Y que me reza la magnífica, la que empieza, la de glorifico mi alma al Señor Así es como deben empezar a limpiar Y desde adentro, a la puerta principal, vuelvo a repetir Con lo que viene siendo palo santo y sí, sangre de dragón ¿Pero eso se queman o, o así nomás, José Isaías, el palo santo y el la, y sangre de dragón es quemado? Ajá, el palo santo es como tipo ocote, es una madera Ajá. La diferencia entre el ocote y el palo santo es que el palo santo tarda mucho en prender Que no los chantajeen y que no sean charlatanes diciendo la gente ¡Ay! O los esoteristas Si no prende el, el, el palo santo es que hay tanta energía negativa Que no deja que prenda ¡Mentiras! Es una madera que cuesta trabajo prender Entonces, que me prenda ¿Qué? esa maderita Y con esa maderita que prenda ya sea la salvia de sangre de dragón O que prenda el incienso y empiece a pasar el humo De adentro hacia la puerta principal Rezando la magnífica Don Cheto Y que sea tres maderas viernes seguidos que no sé que un viernes luego el siguiente y así hasta completarse viernes seguidos para cortar esa energía noche bueno fíjate, todos ya sabe pues sea el palo santo sangre de dragón, sí, de dragón y estar allí a, a, así como que al mientras estás de tu con ora, la oración la magnífica uh -huh. empiezas desde el fondo de tu casa para afuera a sacar las malas las malas vibras y todo eso porque sí sí más que si sí ocupe eso. Eh José, seial muchísimos thanks ver y Mochis en Aloa por estar con nosotros. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales, queridísimo? Don Cheto, pues José Isaías es soterista en todas las redes sociales y en la página de joseisaiazoficial.com cuídenseme mucho, Don Cheto, que Dios me los bendiga y les mando una tormenta de bendiciones Igualmente ah, para ti, José Isaías, y... una tormenta de bendiciones, donde quiera que te encuentres para que nos sigan y haga, y haga, échale sus preguntas ahí a nuestro querido José Isaías, señores, ahorita regresamos con más ¡Ay, <risa> ay, ay, hago abajo ¡Ay, lodo! ¡Es que andan en la fresa! ¡Saludos! de las uvas una cajita que nos manden varias cajitas viejo Veati que quiero mandar, quiero mandar un saludo yeah, a yeah. todos los presentes, amigos que están conmigo y también a los ausentes. Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente. ¿Va me a mandar saludos o a cantar? No. <risa> Dice y recibí una dos regalos, recibí dos regalos muy bonitos. El primero de mi compa el tequilero que mandó un libro que se llama Patrias, cuatro amigos, dos países y el destino de la gran migración mexicana. Este, gracias viejo, ya me llegó ¿Deja de traer algún mensaje? No, no creo Pirata, nomás te recuerdo que somos cuatro en cabina 5 El segundo me, el gran regalo Vino en una Ah, nos mandaron tarjetas De la Starbuck Ah, eso ah, sí ah, ay, ay, Ahí somos Ojalá que todos disfruten un drink Me mandó unas dos tarjetas de 10 Y una croquis de a poquito más Decir, es, es un dibujo Que nos mandó La familia Bustamante y Guadarrama desde Nashville, Tennessee. No, me diga, querido, dibujo, un pirata. dibujito Ay. que hizo su hija Valerie y dice lo siguiente. Don Cheto, le mandamos este detalle que hizo nuestra hija Valeria, nos hace el día como todos los días cuando lo escuchamos. Gracias por hacernos reír, mándenle un saludo a mi esposo Jorge que los escucha todos los días y ahorita más ya que no trabaja porque se quebró una pata jugando fútbol. Lo adoramos todo a todos en Camina, los adoramos. Saludos a la familia Bustamante y Guadarrama desde Nashville, Tennessee. Y Espero que todos puedan disfrutar un drink de parte de la familia Bustamante pues, de oh, la Rama. Claro que sí, ahorita vamos a ordenarnos cafés. Bueno, bueno, güey. Últimamente a mí me mandaron el si yo no tengo que compartirlos con Aiden. Y me mandó este, este dibujito mojito de de, de de de Chetito, mira. ¿Quién lo hizo? Pues lo hizo Valerie, nomás Ay. que no sé cuántos años tiene Ay, Valerie. Ay, Valerie, sigue estudiando. No. ¿Qué le ganas a la escuela? ¿Por qué eres así? No, no, pues gente. para que le llegaras a la escuela, pues. Es un detalle que tiene la gente. No detalles bonitos de la gente. Y tú, Mira qué es? bonito el Don cheto coreano que nos don han don mandado. <risa> el Don coreano. El Don coreano. Así nomás salió, así como con hay, hay varias versiones de Don ¿Sí? que tenemos aquí en la cabina. Don Cheto tenemos... con síndrome allá arriba. Ay, ya en... te... No, pues... Uno... Sí salió, viejo. Está pues, bien, de todos aquí están. ¿Dónde quedó la rana? Ah, oh, no, que es Don Cheto Rana, no, Cheto, está los de Sonia. Sí. bueno, pues deja ver, en Instagram es Cintia JVG. A ver buscar la Cintia JVG para para mandarle este su un, respectivo respectivo thank you, crédito JVG. Eh, muchas gracias porque la raza se toma estos estos ¿cómo se llama? Estos detalles que pues la mera verdad, pues yo que verdad ¿Eh? Pues da, nada que muy bonitos detalles no Sí, la verdad que sí bueno, Aparte yo sé que bromeamos con las gift cards de, de Starbucks, pero qué bonito que se toman el Sí se la toman sí, en serio Sí bromeamos, pero gracias Más Pero seguido. sí se la toman en serio, qué bueno qué La encontró, no la encontró Bueno, mientras la encuentras sí, sí, sí. Aquí Uf. me mandó, dice sí, sí, Concheto, lo escucho todos los días acá en Boston, Massachusetts sí, Se me va el día de volada con usted Los felicito por el programa Ahora se enojara Zahid. Atentamente, Eric, Eric Ramírez. Oh, qué buena. Pues una vez que andamos a salud pues hay que mandar saludos, pues ya estamos en carrera. Ya, pues bueno. O sea, Antonio dice, yo les voy a mandar unas uvas en cuanto empiece la temporada. Ya una bien. cajona ahí, perra, ahí, ¿eh? Sí. Barrio, saludos a barrio, mi compa, Chengo González. Me divierte la carrilla que le hace al Chino Don Cheto, es mi ídolo. Saludos a todos en Cabina, puro Chino Nation, los amo, Chengo González. En Chengo. Eso, fíjate qué curioso de Chengo, o sea, nos ama, o sea, es Chino Nation, pero eh, le gusta encanta la, la carrilla, carrilla que le hago al Chino. Ajá. Daniela Mejía, Chino, mándale saludos a mi cuñado Alexander Celedón, está en Espartanburg, Ah, no conozco esa parte. Spartanburg, Sur California. Que anda trabajando en la construcción y nomás anda pintando las máquinas. Anda patinando las máquinas. Órale, saludos. hoy dice que se nos pegaba mucho al micrófono, que se oye mucho ruido. Joder. No, sí nos dijeron que estábamos comiendo con, con José Isaías. digo, no, nadie está comiendo. No, así hablamos ya de madreados. <risa> Tengan en mente que ya hay dos personas aquí en cabina con brackets. Saludos al nene de Guatemala, al plebe y al tronado que nos, lo escuchan en en Tropitón Company de parte de Juan González. saludo chavalos. Uh -huh. De, de en Tropitón. Saludos. ¿Dónde? Pregúntele... A José Isaias, ¿por qué no me rinde el dinero? Dice el tío Pancho. Haces, no, pues, tí, cuentas, hijo. <risa> Saludos a todos en cabina. Mándame un saludo para César García. Aquí andamos trabajando en el tráiler de... Se llama Hearth Chips en Pensilvania. Y un saludo right. para mi esposa Stephanie Medina... Dile que la amo no, a mi no, sobrina. No, no, no, no, no, no. cariño aquí saludos en Cabina y por favor, felicite a los muchachos de la Marching Band de San Pedro High School porque van a ir a Washington a participar en el desfile del Memorial Day. Especial a mi Elías, que estoy muy orgulloso de él. Soy su papá Luis Flores, oh, que es parte bonita. de la Marching Band de San Pedro, California, de San Pedro High School que van a ir a participar en el, de, en el concurso del Marching Bands. ¡Oye, felicidades a los chavalos! ¡Qué chido! ¿no? ¡No, me pues está tan bonito eso de las bandas! ¡Ah, está, cómo están ahí, Ay, bonito, verdad que sí! ¿Tú no tocaba la tuba, Ferrari? No. Tienes cara de Tienes cara de, tu, cara de Manuel Guardado, chino, hacemos palabras de sacramento, trabajamos acá en el roofing, en el rancho Las Liebres, y pura piedad michoacán. Dice Don Cheto, ojalá pueda leer mi mensaje, mi nombre es Santiago, quisiera que Giselle le dijera algo a mi esposa, porque mi esposa, eh, unas palabras de ánimo a mi esposa, ya que mi esposa Gloria se quiere operar, pero como que no se anima, pero sí quiere, pero no se anima, ¿qué le podría decir? Anímate. Mira, hermana, te va a doler un montón. ¿Sí? ¡Ay, eh. ¿qué, qué ánimos, güey! Bueno, pues, ¿quiere que ser regalo sí, no? Sí, sí, sí. Yo, yo hubiera querido que me dijeran que, que me advirtieran los dolores. La neta, la tuneada duele mucho El proceso de recuperación es lento Pero al final del día es muy gratificante Como te ves ya después con la ropa que siempre te quería ¿Cuánto poner. es el, el, lo que... Bueno, yo sé que dependiendo del sapo la pedrada Pero en un aproximado ¿Cuánto dura la recuperación de un...? De Para un... ver tu cuerpo como debe de quedar Son seis meses ¿Seis meses? Ajá, seis meses Porque luego hay muchos muchachos que dicen que Que luego, como a la semana, empiezan a, a ponerse deprimidas Porque no se ven bien A mí a mí sí me dio, me, me dio ese bajón ¿Sí? Porque lo que pasa es que te hinchas O oh, sea, yeah. te, te, te infla, estás todo a Entonces un día amaneces bien y otro día te vuelves a inflamar Entonces tú piensas, ay, ya estoy quedando bien Y al siguiente día amaneces te sí, Y te inflamas todo el cuerpo Pero ah, pues, pues, pensé, hombre, pónganse buenota que sí, se, que sí se haga el mici y... Ebas, ¿Por qué no? Te va a doler, pero te va a gustar, hermana Dice, don Cheto, saludos para usted, me gustaría que invitara a don Silverio Pues sería genial una plática Que a usted se da, Ay, yo amo a don Silverio ¿Qué a No, yo también, y es mi amigo, nos mandamos whatsapp y todo ¿A poco sí? Más que no no, no se ha dado de eh, Que está en cabina, pero sí, no sé Invítelo un día que ende por acá Sí, nos mandamos whatsapp y todo Que a usted se da, ¿verdad? <risa> Los... No, hombre, pues este diantre Sí, como no, este Ey Sí, vamos a ver, a ver quién invita mejor un viejito <risa> Ey <risa> ahí, estúpida. Dice Don ¿Cómo está? <risa> Buenos días, saludos a los, a todos ustedes inmortales en cabina. Pues solo que me digan Monra, Oliverio, Monra el inmortal. El chino es Monra el inmortal. No, hombre, ¿cuál es un Aquí dice, dice un saludo para todos los drivers de AB Pomona que andamos repartiendo Órale. cerveza Bud Light y Budweiser. Oye, pues y me acá, eh, no, vieron, no, no vieron el, el, el, el, ahorita que no estás ahí hay que platicarlo. ¿Sí? Resulta que la Bud Light perdió un ah, per, sí. perdió hizo un comercial gay Ajá, de un vato gay en, en, un, en una bañera okay. y les cayeron las ventas. No más hizo en billón, billones creo que cayeron. No. Las ventas, eh por eso del por la Bud Light. Entonces, la raza Antes de que llegues ahí hay que decirlo porque luego que se va a poner intenso. Erika. <risa> es que lo que pasa es que hay que saber el consumidor de la Volay, no por no aquí no tiene nada que ver, creo yo, la, la diversidad sexual. Es si tu consumidor de Volay son son este cierto tipo de personas con este tipo de pensamiento, uh -huh. ¿para qué les metes a huevos y jale? Claro. Era que sí. Ahí Juanito tú, Moncheto, mi copa noar ¿Cuándo podremos escuchar? Que el chino se ponga guapo con una de calor. Ah, Hay, hay chance de que en algún momento te pongas guapo con una de calor. Deje la práctica, ¿cuál está chida? Bien, el cubo. Porque esas son las que salen, las que tiene mucho. Okay. Mucho flow, mucho flow. Mucho flow, porque con esa lengua que tiene. Ah. Sí. los mira lo que hace. ¡Grávale! No. Tú ay, vienes no. lo que dijiste, pero él no te hubiera. Te ha dicho que nada. Le diría que se quiere calar, pero con no, no va. No, no, caliste, no va. No a ver, dime. Pero, pregúntale a Giselle. Ay, ay pregúntale, oye, este. Ya quisieras, perra. Quisieras. Pobre perra. Pobre perra, perra. Y si es Y a oh, ver, joven. pues dale. Ya, mejor vamos a Pedro Barajas. Chino, hoy es cumpleaños de mi hija y ayer fue el de Me mi hijo. Oh, mándale corazón. saludos. Lupita 12 y Pedro Junior 19. Qué bonito. Javier Santos dice que fue papá por primera vez. Dice, "Saludos a mí a mi, a mi esposa Celia Palacios y a mí que anda muy emocionados, o sea, andamos muy emocionados por nuestra primera beba." Ah, ay, sí. Qué bonito. Qué bonito. Ay, sí. ay, ay, ay. Eh ¿Cuándo manda un audio de sus reporteros perrones allá de la sauceda, don Ay, ¿qué? la también perro sus reporteros. Pues deja que haya una cosa que reportar y les digo que manden audio. Sí. Yo pedí mi inquietazo para mi cumpleaños el 18 de mayo. No, pues, hija. Angel. Esto ahorita como ya se salió, compa... Ya de ahí de los inquietos, ahorita no Pero usted lo, puede, usted lo puede, Pero reemplazar. Ángel Núñez, ah, no, es, creo que es Vato, es que tiene la foto de una mujer en su. ¿Pues pues es pala... es que Mandilón lo se puedes para acabo de reventarlo. <risa> <¿Cómo ¿sale? ¿Aquí risa> ¿En dónde anda? No, ¿Quién sabe? Listo, un saludos me hace muy feliz el día, saludos a los de la basura en Irving, Texas, en el Waste Management de Irving, Texas, Sergio Gómez, saludos Sergio Gómez. Hasta Irving Texas, andan en el Waste Man. Oiga, el Fer dice, don Cheto, por favor, ¿me puede mandar una bendición? No pasó nada, solo que juega las chivas. ¿Hoy juega <risa> ¿Hoy jueves? Sí. Sí, okay. el partido del cielo baja y en su cuerpo se desciende de todo mal de peligro, Santa Costa viene con el mato de barriera. ¡Pedito tu core, <risa> <¿Es> qué? <okay? risa> Donchetito. Sorry, de nombre yo Dayo, Liz, no, no, no, no Ya nos vamos to. Ya, viejón, ya no estamos aquí. Oiga, que nos que estoy a punto de cometer un robo. ¿No ¿Cuál creen? robo? Sí, y le estoy le estoy avisando. Fíjate que les voy a contar, gente, a para dispensar que lo que voy a hacer, pero hoy me voy a convertir en un en un biladrón, ¿Pero un de ladrón de suelo, en un ladrón. Pero más vale que robe algo, perro. Resulta que el día que tuvimos nuestro evento de 5 de mayo sí. ah. Hay unas cajas allí como de sabritas Y me las voy, me voy a llevar una para la casa Ay no señor ¿no que mitad? ¿Se va a quemar una caja de papitas? Pues yo me voy a llevar una caja de papitas Tenifonions teni, teni, No ya los fonions ya me los comí yo. Ay, qué bueno, no me gustan a mí. Ahí también perros. Bueno, pues bueno. Ahora, el chino se quemó por imprimir cosas aquí en la compañía, que usted yeah. no se queme por unas papitas. ¿Qué qué qué mayo tu tu trabajo? Ay, siempre el chino. ¿A las 6 cuando hace 50 el chino? Un minuto desde que acá el programa. Sí, sí, Acaba a las 11 de la mañana, a las once cincuenta ¿Para qué, güey? ¿Sale a las 6 de la mañana? Guardiola para mañana, está buena. Eh. No. ¿Qué te has tu jale? No, no. no eh. ya, ya tenemos el día. Mañana va a venir el laberinto. Mañana vamos a tener... Ya no. no. Viernes de espacio. sexo. Vier viernes, viernes, viernes peliculero. Empezamos a las cuatro de la mañana como el piolín. Pasarla. Hay que empezar a las 4 de la mañana. ¿Ah? Ven tú, si quieres. sí. Ya nos vamos a traer. Ay, si no va a llegar cinco y media. ¿no? <risa> <risa> si el programa empezara a cuatro de la mañana, Llega. si no, llegaría a cinco y media y usted a las seis. <risa> <risa> Empezamos a las doce de la noche para yo llegar aquí a... <risa> a ¡Ah, por hora! <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué vergüenza, ¿qué? neta? Yo, yo qué, qué, ¿De, ¿De qué la quieras? ¿Cómo te sentiste? Bien, señor. Bien? Este, te, te vi bien con Eden Muñoz, te vi grabando. Ah, tal, sí. Es Espero que, que mañana es... con Labrito hagas lo mismo. No, es que, es que I, I go live on TikTok. Ah. Ah. No, si ella ya ya puso ahí en su cabina Puso un, un armatoste que le tiene el celular Y se va live ella para tener views No mostrará el rostro y el cuerpo Pero, pero los artistas, cállate no. la boca bueno, te... yeah. Ella factura chiri, chiri, Facturando poquillo. del talento ajeno <risa> La mujer y la Ferrari ya no lloran La Ferrari factura, factura. Es... Bien, ya vamos Giselona Ya viejón ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pone con las, con de Blas. Voy pues a mi casa. Con esas que llevas atrás. ¡Ah, señor, Ay, escopeta, what? escopeta. Ah. Tú sé Yo creo que ¿Qué vas a hacer? Hoy tengo muchas juntas, luego voy a, a, a, a llevar al leito, leito, por ahí. Mañana voy a ir a festejar a mi jefa. ¿Mañana? ¿Qué en Yo. Oh, ¿de qué festejo tú? ¿De su cumpleaños? Lo tuve que posponer gracias a varias personas que están aquí ubicadas. Oye. <risa> Sí, me va, de, de, de, me llegó invitación. ¿o? No, ya no lo invito yo a usted. Qué no? ¿Pa qué perra si no va? Diario ah, le invito a mi cada año lo invito a usted a mi a señora, no Ah, pues para que lo invite. el sábado pueda. El sábado, no, el sábado no puedo. Tengo muy... El sábado vamos a ir a firme. Buen. Ah, ah, ah nos no vemos. Ah, no vemos Chinel. Chinel. Ando gritado. ¿Por, ¿Por, ¿por qué? qué? ¿Ah, por qué? por qué la barba? No, señor. ¿Por qué? No no sé, nomás pero sé si que la pintaste mal, digo, ya lo no repaso. ¿Qué fue? Y eh. se acaba lo negro, el negro bien bien, chiquito allí. ¿Leví sí. sí? Sí. Ay, mira, mira. No. no, ni me fijé en Parece eso. Parece Mónica no. Naranco bicolor, pero de la barba. Negro, sí, sí. sí. Dile a tu comadre que Mónica, te la pinte. Mónica, Mónica Naranco bicolor, pero de la barba. Ah, no se nota mañana voy tanto. bella, mañana te caigo pues, que no, me cortas no, el no, pelo. Nada, ¿Cuál, ¿cuál perro, pelo? una maquinita metíte ahí la uno y luego la cero. Si no tienes pelo, ¿para qué gastas? Esa bella cómo te haces immense vale, ¿verdad? buena. Te explota mal te hace inmenso? Es de Dios. O sea, Mira, guacho, cuando vayas, chécale, que siempre trae una mano atrás. Ahí trae un puño de pelos. Cuando te sientes, te avienta el puño de pelos ahí. ¿Qué es Ay, ahora vivía así bien largo. Ya te hacía falta corte, chino. ¿El ajal? Ya vámonos, ya vámonos. Ya vámonos, ya. Ya vámonos. Del chino, la verdad, ¿Usted qué va a hacer? ¿Cuándo? Nada. ¿Hoy? ¿Hora qué es? Jueves. Jueves. Nos debió el Jueves de Misterio, ¿eh? Ah, pero tú sabes quién nos cayó, gente Mañana No, más porque vino nuestro compite, denlo, perdón Porque valió la, de pena, valió la pena, valió ah, la pena ¿Qué, qué pasó, señor? Es que ando todavía más o Venga, lo abrazo más o menos Es que como que sí me dio el o algo así, nada fuerte Uy, ¿en el, el estómago? Si quiere le podemos hacer un lavado de colon oh, mañana los quiero mucho Tengo una amiga que tiene experiencia con los lavados Que le ayude Ay, a ti. <risa> Le pone una manguera No, sí. oh, me han recomendado que de desparasitarme Desparasítese mm, Ahora, manguera. nomás le digo una cosa, le van a meter algo por allá Donde le platiqué, ¿Dónde? por donde no le da el sol No les conté ¿ves, que, que A un tío mío lo lo Tenía una lombrizota en la panza ¿En serio? Y Ajá. nadie se la podía sacar ¿vale? <risa> ¿Cómo se la sacaron? Con un gansito ¿Cómo con un gansito? Un gansito Como neta con un gancito. ¿Cómo cómo? Mira, llegó un tipo con un doctor y le dijo, "Yo, yo te la voy a sacar ese lombriz y con un y mandó compró un gancito a la secretaria. El, <risa> like joking, neta, neta, ¿no? <risa> mandó a comprar un gancito. A le dijo, "Bájate los pantalones y y, y a la silla y ponte así pues como de a cañones, ¿eh?" <risa> de a cañones, de a Entonces el, el el doctor agarró un martillo, un martillo y un gancito en la mano y mi tío, "¿Qué va a hacer pues, doctor? Pues ¿Te vas a sacar la lombriz? Tú espérate." Estoy agarró el gancito y se le empezó a pasar así por las nachas, así por acá. Ah, como olerlo, a ah, huelelo. Así de vas a Querétaro. Y de repente empezó y se asomó la lombriz, a querer agarrar el gancito y ahí le dio con el martillazo y ya nomás se la jaló ya muerta. Ah claro que no, señor, se nos sucede. Ey, a poco puedes decir. el gancito era nomás to lure it. Era El gancito gancito" y se salió y órale, estaba grande? Ahí se nos aventirozos, señor. Cierto. Pero tú estúpida. Este mentiroso y tú. No, si no tienes dinero, si no tienes dinero para ir al doctor, hazlo en tu casa, tú solita. Por un día es un pesto de gancito y un pesto de plátano. Okay. Pero al, al tercer día, nada más puro gancito Entonces va a salir la lombriz y el plátano Y pum, ahí la pesca Ay, no, eso se me hace muy difícil Bueno, ah, nos vemos sí, sí, mañana sí, sí, sí, sí, Los quiero mucho está. Está. Sí. Bye <risa>